Instituto Municipal de, de Vivienda. Lo tenemos, ¿eh? ¿Sí? Lo tenemos. Si ¿Lo querés, vamos, vamos, vamos al Consejo de ...millones de pesos, fecha de inicio de obra 11 de mayo de este año eh, y avance actual con cinco certificaciones cobradas de seis presentadas que implican un monto ya recibido en la localidad de 38.932.000 pesos. Plazo de ejecución de esa obra de 8 meses, con lo cual en enero tendríamos que terminar de entregar las 25 viviendas Y el trabajo lo está haciendo como contratista. Bien, la está hablando es Carlos trabajo Menéndez, que es el Patagonia director de el Instituto de del Instituto Municipal de Vivienda. Convenio, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y Municipalidad de San Martín de los Santos, en el marco del programa Reconstruir También, para terminación de 12 viviendas más infraestructuras en la Chacra 32. También ratificado por el Consejo Deliberante, con un monto inicial de obra de 39.431.000 pesos, con... Eh, Todos estos, estos montos que estoy dando, alguna de la particularidad que tienen, que es nueva, que no pasaba antes, es que todas son actualizables por UBIS, con lo cual cada mes que certificamos, en tanto vayamos en la curva de avance y con la rendición de fondos correspondientes, lo cual estamos haciendo la verdad que en forma muy prolija, gracias al acompañamiento de la Secretaría de Hacienda, eh, nosotros vamos recibiendo actualización de esos montos y no se va depreciando tanto en un contexto inflacionario como vimos en el país. Bueno, monto inicial de esta obra, de las 12 viviendas, 39.431.000 pesos. Fecha de inicio de la obra también el 13 de mayo. Y llevamos cuatro certificaciones cobradas, lo que implica que nos ha entrado a la localidad 31.205.721 pesos. Esto implica que hasta hoy, en los tres programas del Reconstruir, que gestionamos directamente desde el municipio, estos no pasaron por provincia, los hicimos directamente de municipio a nación, Ingresaron ya 278 millones de pesos a la localidad y esos han sido pagados y están dentro de la economía local de San Martín. Después hay otros dos convenios que en realidad suscribe IPVU, porque en realidad los planes de vivienda en general pasan por la provincia, el organismo que los gestiona es la provincia, por más que nosotros acompañemos en la formulación de los proyectos, hay dos planes más en marcha, las 38 viviendas de Chacra 32, que son a través del programa Casa Propia, y las... Eh, 30 también 38 viviendas que están por construirse en lo que sería en, en los lotes aportados por la cooperativa 14 de abril próximos a la chacra 26 y que están hoy con la instancia de movimiento de suelos y, eh, y esperando una una no, la no objeción financiera porque hubo una licitación que quedó vacía no llegaron a, a licitarse el precio de obra a tope y entonces está pidiendo ipvv licitar y contratar en forma directa, para lo cual requiere que el Ministerio de Desarrollo Territorial y hábitat les otorgue la no objeción financiera, tramitación, en la cual nosotros también estamos asistiendo desde el municipio. Eh, bueno, estos dos planes, las 38 viviendas y 38 viviendas, implican una financiación en cada uno de 240 millones de pesos, aproximadamente, iniciales. Con lo cual, a las 97 casas que estábamos hablando antes, que están en marcha por reconstruir, hay que sumarle 76 más que están ya iniciadas en el marco del programa Casa Propia. sí Bueno, aparte de eso, nosotros tenemos un convenio con eh, el ADUS y PBU ADUS para lo que es la caminería y bajo plateas en el barrio intercultural y 19 bajo plateas que te contempla dos etapas. La primera etapa es con un financiamiento otorgado en este caso por la provincia del Neuquén de 12.072.000 pesos, tiene ejecutado hasta ahora un 68% de avance de la obra y hemos cobrado hasta ahora 7.847.000 pesos por parte de la provincia. Y estamos próximos a generar el convenio de la segunda etapa de esa obra que contempla también caminería y 26 bajo plateas por un monto de 29.997.000 pesos que también va a aportar la provincia para la construcción de lo que es la red vial y los bajo plateas y eh, vamos a saltar un poquito para que no se haga tan largo firmamos aparte tres convenios por asistencia técnica profesional y normativa que era una de las cuestiones que nos que nos también nos hablaba la, la, la ordenanza de emergencia habitacional del 21 que venció el 21 en, en el marco de esos tres convenios fuimos suscribiendo asistencias técnicas que implican lo que es la gestión de suelo. La gestión de suelo, lo que nos va a permitir a futuro, si logramos mejorar la forma en que estamos gestionando el suelo en San Martín, es tener tierra para hacer vivienda. Digo, el, el ingrediente fundamental para hacer vivienda no es la, el financiamiento de las casas, es tener donde hacerlas y poder generar infraestructuras. En ese marco y planificando hacia adelante, lo que es necesario es que tengamos una provisión de tierra suficiente para poder gestionar a futuro los planes de vivienda. En ese marco se presentaron propuestas normativas, se avanzó en lo que es el banco de tierra, que ustedes acompañaron y votaron hace unos meses atrás, en octubre del 22, que nos permite ya empezar a trabajar con lo que es la tierra pública de San Martín de los Andes y que va a ser uno de los ejes de trabajo para el 23 del instituto. Al mismo tiempo generamos también un convenio de asistencia técnica y equipamiento para el Instituto, que hace que el próximo 16 de diciembre tengamos que asistir con el Intendente Carlos Saloniti a un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a, tener, eh, vamos a obtener todo el equipo informático nuevo para el Instituto de Vivienda, esos son entre 10 y 15 equipos, con la potencia necesaria, actualizados, para poder gestionar mejor todo lo que tenga que ver con lo que es el trabajo de producción y planificación para generación de suelo urbano. Lo cual para nosotros es importantísimo y estamos hablando de un ingreso en cuanto a equipo no menor a 3.800.000 o o4 millones de pesos. Eh, trabajos y gestiones realizadas eh, en torno a la obtención y generación de suelo urbano. Se realizaron las propuestas de uso de tierras para viviendas que generaron la audiencia pública 3 del 22, para la utilización de dos sectores de reserva fiscal en la Chacra 28, en las cuales se propone generar 28 soluciones habitacionales más equipamiento comunitario y la audiencia pública número 257 del 22, esta semana, que presentó la propuesta de uso de indicadores urbanísticos para la tierra obtenida a partir del canje de tierras, producto de la licitación número 4 del 21, para la cual por la cual se obtuvieron dos hectáreas y media en Chacra 30, como canje de los cuatro lotes ubicados en la esquina de Villegas y Rode. En ese lugar la propuesta de uso y la propuesta de indicadores que se presentó en la audiencia eh, pro propone generar 322 soluciones habitacionales más el espacio público necesario para que el equipamiento comunitario que le hace falta a ese pueblo y al entorno a los a, la, a, la, a ese pueblo perdón a ese, a ese nuevo loteo y al entorno de los loteos circundantes mejore la, pre la prestación de servicios públicos en la chacra 30 bueno eh, Esos dos proyectos obtuvimos la tierra y, obtu y hicimos las presentaciones en este año, una en mayo y otra en agosto, y hoy en día ya están con propuesta de trabajo para generar soluciones habitacionales para nuestra localidad. En función de lo de mencionado, ya se encuentran en etapa de formulación las documentaciones para obtener las correspondientes certificaciones de aptitud técnica de lo mencionado, para luego obtener los financiamientos para su, ejecu su ejecución. Un poco la idea de poder llegar a tener las audiencias públicas este año y terminar el año con... Ordenanza implicaba eso, arrancar el 23 gestionando financiamientos para esos lotes. Bueno, se encuentran en, en curso también las gestiones entre la provincia del Neuquén y el Estado Nacional para la consolidación de la titularidad de la tierra a nombre de la provincia eh, de aproximadamente 20 hectáreas de las tierras ocupadas hoy por el ejército argentino, próximas a Chacra 4. Bueno. Eh, para ser puestas a disposición de la mitigación de la emergencia habitacional en nuestra localidad. Resultaron exitosas las gestiones realizadas ante el Ejército y el Ministerio de Defensa meses de atrás, y ya se realizaron visitas. Bueno, esta mañana yo me junté con el Intendente. El Intendente en este momento está en la localidad de Traful, llegando a Traful, porque hoy es aniversario de la localidad vecina. Eh, y una de las cosas que conversábamos y que él... Recientemente, ayer se enteró de hecho, es que ya hubo visitas de la gente de la AVE, la, la, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, al predio del ejército que está en la negociación entre provincia y nación de las 20 hectáreas. Eh, para hacer relevamiento y ya se autorizó el vuelo con drones y las inspecciones necesarias para que IP, que para que realice el IPVU para terminar con la, el, pro, el proyecto de propuesta de uso de esa tierra. Así como desde el instituto y en conjunto con el Consejo Asesor, la Secretaría de Planificación y el trabajo que hicimos también con el Consejo Liberante, con las comisiones de planeamiento y vivienda, nosotros llegamos a una propuesta de uso de las 12 hectáreas y media, lo propio está haciendo el IPVU a través de, un, de la contratación de un prestigioso estudio de la localidad, eh, y hasta ahora tenían la traba de que no podían ingresar al predio a relevar. Bueno, esa parte ya pasó, ya se avanzó un poquito más en las gestiones ante la AVE, que es la, es el último paso previo a lograr la cesión de la tierra, así que esa es una muy buena noticia y la verdad que es de ayer. Eh, bueno, registro de demanda habitacional. Otro de los puntos importantes que nosotros tenemos, y le meto pata, es eh, actualizar eh, lo que es el registro de mando habitacional. ¿Teníamos una superposición de registros? Sí, señor. Arquitecto Menéndez, disculpe la interrupción. Eh, es un tema personal. En el día de ayer se lo adelanté a los concejales. Me tengo que retirar momentáneamente la sesión. Eh, antes de hacerlo, quiero quiero dejar dicha mi, mi postura en referencia a lo que se va a tratar dentro de unos minutos, que es la declaración de emergencia habitacional. Eh, lo hemos discutido durante varios años, venimos creo que es la octava declaración de emergencia habitacional que tiene San Martín de los Andes, y decíamos recién, lejos de mejorar la situación, lo que vemos es que esta situación empeora, por una, un montón de circunstancias, pero... Una de esas circunstancias es que San Martín de los Andes tiene un crecimiento veloz, mucha gente se ha venido a, a vivir a San Martín. Eh, muchas viviendas que estaban de alquiler permanente se han convertido en alquiler turístico, con lo cual también atenta contra nuestros vecinos que tienen la necesidad de alquilar. Eso sumado a una situación de país, lo hablamos recién en... En la oficina con Martín Rodríguez, hasta hace algunos años nos podíamos contentos cada vez que hacíamos o gestionábamos un plan de vivienda, los planes de vivienda, uno se los imaginaba 100 casas, 200 casas, y, y la verdad que eso ha disminuido, o sea, tiene que ver con la situación general del país. Entonces, dicho esto y otras consideraciones que podemos también abordar, Eh, quiero dejar sentada, por supuesto, que vamos voy a acompañar personalmente, aunque quizás no esté en el momento de la votación, quiero que todos sepan mi acompañamiento a este proyecto de emergencia, eh, y, y por supuesto el, el anhelo, porque en definitiva uno cuando declara una emergencia lo que está asumiendo es una situación problemática que hay que tratar de resolver, e insisto, en estos años no hemos logrado resolverlo, al contrario se ha profundizado el anhelo decía recién de que logremos cambiar la tendencia y que en lugar de anunciar 20 casas 25 casas 30 casas podamos anunciar planes de vivienda de 200 casas 250 casas o 300 casas para realmente poder mejorar la situación de nuestra ciudad y de nuestros vecinos dicho esto señores concejales eh, voy a delegar la presidencia el concejal césar orlando mesa y Entiendo que es momentáneo, volveré, en un supongo que en una hora. Muchas gracias. Puede continuar, Menéndez. Gracias. Eh, bueno, aporto a eso, estoy totalmente de acuerdo con lo que expresaba el eh, señor concejal. Lo que sí sumo es que hoy en día lo que se está tramitando es, son 97 más 76 más 69 más que están a punto de obtener la no objeción técnica. Con lo cual dan un total de 242 gestionadas este año. Así que vamos en línea con lo que usted propone. Eh, bueno, continúo un poco. Registro de demanda habitacional. Se culminó el proceso iniciado mediante la contratación del AVE, CEBE, CONICET para el diseño y puesta en funcionamiento del nuevo registro de demanda habitacional de San Martín de los Andes Este nuevo registro compilará, clasificará y ordenará los datos de las inscripciones realizadas hasta la fecha y buscará mejorar los datos sobre las necesidades de las y los inscriptos para generar mejores políticas de acceso al suelo y la vivienda. Bueno, me corro un poco de esto, les cuento. El 29, es decir, el martes este, terminamos a las 5 de la tarde el proceso que duró, la verdad que más de lo que queríamos nosotros, porque duró 8 meses, de construcción del nuevo registro. Lo que sí nos encontramos que el trabajo que se generó la verdad que es muy bueno. Vamos a tener un registro que nos va a permitir generar mapeos, generar tortas de digamos composición del registro y tener mucha mejor política pública hacia adelante. En función de eso, nuestra propuesta es que en el primer trimestre del año próximo tengamos un proceso de actualización de datos del registro que nos permita tener datos exactos, concretos y precisos antes de llegar a hacer adjudicaciones, digamos. Hacer adjudicaciones con los datos que corresponde en función de eso también generamos hace poquito un convenio con el Sintis para tener la, la información sobre... Eh, el estado dominial de cada uno de los inscriptos e inscriptas, no solo como se hacía históricamente hasta ahora en la provincia, si tenían algún bien o no en la provincia, sino para que eso se extienda a todo el país. Siendo que, como bien expresaba recién el concejal Winckelmann, tenemos migraciones de todo el país, digo, cada vez más nos pasa que tenemos que poder controlar no solo cómo esa migración se da dentro de la provincia, sino desde todos los lugares del país, para tener inscripciones que sean transparentes. Bueno. Eh, Bueno, voy rápido con lo último. Módulos de emergencia contiguos al gimnasio primeros pobladores. Bueno, nos tocó en torno... Tenemos un problema muy serio y que compartimos con la Secretaría de Desarrollo Social que tiene que ver con el alojamiento temporario de quienes están en una situación de extrema vulnerabilidad en torno a la vivienda que no tienen dónde resolverla. Lo que históricamente se resolvió contra, alquilando, digo, buscando plazas de alojamiento, hoy en día... Todos sabemos el problema enorme que tenemos en base al alquileres y no logramos eso. Entonces, a partir de eso lo que nosotros eh, entendemos que hay que hacer es mejorar el parque de vivienda de uso temporario del municipio. Así que en función de eso estamos se generó hace poquito un pedido a la legislatura, la legislatura respondió con una partida presupuestaria de 5.057.000 pesos para empezar a construir vivienda de uso temporario para emergencias que se aporte al sistema de viviendas transitorias que se votó este año por ordenanza, bueno la parte que acompañamos nosotros del Instituto de Vivienda es en eso, es la generación de nuevas viviendas de uso temporario que pasen a ser parte de la caja de herramientas del municipio. Eso va a ser con cuatro viviendas ubicadas en forma de veremos, en un principio de contenedores marítimos adaptados o alguna tipología similar y por otro lado ya estamos gestionando también en cuatro lotes que se obtuvieron a partir de un acuerdo hecho desde este Consejo Deliberante en el año 21-21 por cinco lotes en, en una en una aplicación digamos de lo que sería la renta diferencial por vía de excepción algo medio extraño pero que pasó eh, en un loteo en la chacra 28 bueno cuatro de esos lotes ya están teniendo la gestión para que haya cuatro viviendas que se aporten al sistema de viviendas transitorias para atención de los casos de emergencia en la localidad Bueno, y una, dos últimas cosas. Una es, eh, es más extenso, pero si no los voy a aburrir mucho, Quedan, eh, ya quedó ingresado para que sea eh, agregado al expediente y en todo caso daremos las ampliaciones de la información las veces que ustedes lo requieran. Eh, estamos reorganizando la gestión de mejoramientos habitacionales, microcréditos y expedientes, pensando que una parte de la demanda, hay dos demandas habitacionales, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es cuántas casas faltan y hay que construir casas perdan la cuantitativa, y la cualitativa es cuántas casas están en condiciones defectuosas o malas condiciones o condiciones de hacinamiento para las familias que la habitan y hay que mejorarlas pero está la tierra y está parte de esa vivienda para eso nosotros lo que queremos proponer para el año que viene es una una ampliación de lo que es el área de mejoramiento siendo mucho más eh, tratando de abarcar más más cantidad de casos porque eso nos va a permitir empezar a contener mejor situaciones de, de extrema vulnerabilidad que viven en torno a la vivienda, vecinos y vecinas de localidad. Les cuento qué pudimos hacer este año, ya acomodando un poco la cuestión esta. Este año tuvimos 120 pedidos de mejoramiento habitacional individuales. Se le dio respuesta a 61, un poquito más de la mitad, a través a, 31 a través de materiales y 30 a través de materiales y mano de obra municipal, contratada y municipal. Se recepcionaron aparte, 20 solicitudes de préstamos grupales en el concepto de microcréditos, que hay un programa vigente de microcréditos, el cual vamos a intentar eh, agrandar el fondeo que tiene para poder hacer más agresiva la política y salir nosotros a ofrecer a vecinos y vecinas que necesitan mejorar sus viviendas créditos. Bueno, 10 de la mañana con 33 minutos. Consejo Deliberante, está Carlos Menéndez hablando que es el responsable del Instituto Municipal de la Vivienda. Eh, todo en el marco de declarar la... La emergencia habitacional, antes de que se pueda conocer sobre ese proyecto y poder eh, votarlo, eh, el concejal Martín Rodríguez pidió que, que Carlos Menéndez dé un panorama de cómo viene trabajando el Instituto de Vivienda con lo que decíamos el Consejo Asesor de la Vivienda, que está integrado por organizaciones de nuestra localidad y que se ha eh, generado un montón de gestiones eh, a mediano y largo plazo, por así uh -huh. decirlo, Eh, para, el, eh, para la emergencia habitacional para paliar más que nada Eh, bueno, y ahí nombraba las 12 hectáreas y medias del de, que están en la chacra 30 eh, las tierras del ejército las eh, las viviendas que se están construyendo con el programa nacional en eh, casa propia eh, los mejoramientos habitacionales que están realizando eh, la adquisición de, de mejores eh, de equipos informáticos nuevos uh -huh. para la utilización dentro del instituto de vivienda porque Hasta, o sea, no tienen tampoco herramientas para Ni computadoras. Ni computadoras, la verdad es una vergüenza. Eh, bueno, lo que es el registro de demanda habitacional, que se pudo generar un registro eh, mejor, digamos, ¿no? donde se pueda ahí eh, eh, priorizar y, y ver las situaciones de cada familia o de cada persona que se inscribe al registro de demanda habitacional, diferente al que teníamos antes en eh, los mejoramientos habitacionales el ahí expresó que, que o sea que hay gran parte obviamente que, que no tiene vivienda ni terreno pero hay una gran parte de nuestro pueblo que también necesita esos mejoramientos habitacionales porque viven de manera eh, precaria no eh, 120 pedidos de mejoramientos habitacionales hubo y hay solamente 61 que se están realizando pero que de todas formas es un número importante y uh -huh. Bien, eh, sesión de Consejo Deliberante, seguramente en un ratito más vamos a eh, estar retomando lo que está sucediendo en el Consejo Deliberante. Va a ser largo, nos vamos a ir, voy a poner un tema acorde a la situación, es muy cortito, a así ver. que eh, no nos va a tomar demasiado tiempo. Vamos a la tanda y volvemos con el orden nuestro de nuestro día, aquí en la 91.1 FM Pocabullo, en la Comunitaria del Pueblo... Eh, suena un tema de Alí Primera No cantado por Alí Primera Triste la lluvia En los techos de cartón qué triste vive mi gente En las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando sus pasos Por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrido Mira que pesa sufrir Arriba Deja la mujer preñada Lo mismo que ayer Es un mundo sin mañana Qué triste se la lluvia En los techos de cartón Qué triste vive mi En las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus bimás y caprices Millonarios de lombrices ¡Yapo! ¡Yeah, Sabano, no se creer. Pero hay escuelas de perros y esto han que no muerdan los de Pero al patrón, hace años, muchos años que estamos viendo al obrero, que estamos viendo al obrero, que estamos viendo al obrero, que estamos viendo al obrero. Qué triste. Volvimos y somos iguales Curioseando la realidad Es la hora 10.38 minutos cada elemento que compone este wild mapu, que tiene vida y fuerza propia, que tiene un, un puily, porque el, el, el wild mapu en sí es un puily, compuesto de, de miles de puily, de Neuén, que pueden ser elementos, la parte física y, y no física, por eso hablamos de lo que vemos y lo que no vemos nosotros, pero que sabemos que existen, que están, y, y, y ahí vamos a hablar de newen ne en el sentido de, de, fuerzas, de fuerzas, que son parte de ese, de ese wild mapu fm poca comunicación intercultural fm pocahulo vías de comunicación vías de comunicación 733 4 10 fm pocabullo sm andes Sarmiento 340, San Martín de los Andes No tengo dudas que, por más difícil que haya sido para mí, me ha liberado saber mi saber mi historia. La verdad te libera, puede ser dolorosa, pero es necesaria, en el plano personal y en el plano colectivo. Como sociedad necesitamos saber las cosas que ocurrieron para que no se vuelvan a repetir. ¿Cómo? si tenés dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hijo o hija de desaparecidos comunícate con abuelas de plaza de mayo rompamos el silencio red por la identidad nodo los andes comunícate a nuestra página de facebook red por la identidad de los andes o al teléfono 29 44 treinta y uno ¿Qué pasó con Néstor Jaimes? Su cuerpo apareció en el arroyo Pocahullo con un golpe en la cabeza. ¿Qué pasó con Néstor Jaimes? ¿Qué, ¿Qué pasó? Se pretende instalar la hipótesis facilista de una pelea entre personas en situación de calle, pero el cuerpo estaba envuelto en una frazada y mañatado. ¿Qué pasó con Néstor Jaimes? Y mientras esa hipótesis se instala, quien lo mañató y arrojó al arroyo camina entre nosotros y nosotras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vecinos y vecinas, queremos saber... ¿Qué pasó con, con Néstor, Néstor Jaimes? ¿Qué pasó con Néstor Jaimes? ¿Qué Canto maestro. Canto maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. A 40 años de esa fecha que marcó el rumbo político en nuestro país. Hugo Yasky, Teresa Parodi, Ernesto Sábato, Eduardo Galeano, Julio Borrero. Canto maestro. El programa de Cetera. Todos los lunes a las 19. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hicieron los mapuches? ¿Entendieron estas concepciones de esta energía del cosmos? Esta ley natural y, y su, su razón de ser por mucho tiempo hasta que llegaron los españoles, incluso posterior a la llegada de los españoles, era mantener el equilibrio y la armonía consigo mismo y con su entorno natural. Y por eso no había que cortar los árboles, bordear un río ahí que pedir permiso, construir cosas para no para no producir desequilibrio consigo mismo con su entorno natural. Ese es mi época uso comunicación intercultural. intercultural. intercultural. volvimos y somos iguales curioseando la realidad la realidad muy bien continuamos en la 91.1 en fm pocahuó en la comunitaria del pueblo envolvimos y somos iguales Siempre me pregunto cómo hacen los relatores de fútbol para reatar para Fox, para ESPN, para así, y acordarse en qué canal están, y ahora me doy cuenta cómo hacen, porque iba a decir, eh, ya no me acuerdo de cómo se llama lo mío, pero... A nadie le gusta, a nadie le no, gusta no, no, volvimos y, volvimos somos, y iguales. somos iguales, digo, ¿Qué, qué tipo tan confundido. ¿Qué tenemos por ahí, Mapu? ¿Qué tenemos por ahí, Mapu? Y bueno, ahí finalizó eh, en el Consejo Deliberante, finalizó la exposición que hizo el director de, del Instituto de Vivienda, Carlos Menéndez, uh -huh. eh, le contestó Monina King eh, para también felicitarlo por el trabajo que hizo. Que vienen haciendo y bueno, y ahí eh, siguen, seguramente en breve se estará votando eh, la emergencia habitacional. Después de once y media vamos a retomar el final de lo que dijo Carlos Menéndez, lo que dirá don Monín aquí en Degapié y el, el tratamiento de esta nueva emergencia habitacional en San Martín de los Andes. Pero nos vamos a ir a... Eh, es la última, ¿no? ¿Es la última? La última... La última participación. Claro, sí, año, tenemos ¿sí? muchísimo más y... Ajá. Genial. Bien, vamos por ahí, vamos a ir a le voy a poner la cortinita que creo que a él le gusta. <risas> bueno, como todos los jueves, eh los jueves, exactamente. Los jueves eh, del eh el primer jueves, digamos, del mes. Bien, perfecto. Ahí estamos, primer jueves del mes. Eh Marcelo Empemba, vecino de San Martín de los Andes. Eh, a mí me gusta presentarlo quizá de la siguiente forma, uno de los tantos vecinos que no hace el núcleo duro de la radio pero que participa en la cotidianidad de la Pocahullo, como tantos otros, no hay un montón de vecinos que hacen a la radio y Marcelo se sumó desde ya el año pasado, ya estaba, desde el año pasado Eh, y encima le gusta Es así, don Marcelo, ¿cómo andás? Sí, ¿cómo, cómo está Mapu? ¿Cómo está Lautaro? El... Y la audiencia de, de F. Pocahuyo, hoy eh, 1 de diciembre, último mes Y el último, tal vez, programa de este año Aquí presente Y bueno, es un gusto un gusto También un saludo a Mica uh -huh. este Me vine a, a, a la radio proyecto estoy encontrando una nueva vocación Aparte de ser docente Bien. Digo, bueno, bueno, ahora por ahí no El tema de la radio este. ¿Usted ya sabe? <ríe> sabe que tiene hay 24 horas de programación usted le podemos dar un horita dos horitas la que usted necesite tranquilo no hay ningún problema lo armamos lo cogamos para ello que viene y tenemos pepa en la radio sí sí no Para mí es un gusto un placer este, y aparte de agradecer el, el espacio para hacer un análisis crítico desde otro lugar desde, desde el lugar del habitante vecino de un lugar turístico uh -huh. donde siempre el turismo aparece como bueno eh, lo positivo el tema de los ingresos como algo siempre este, que lo tiene como actividad humana y social y económica pero también hay otra cara la otra cara del escenario y en un lugar turístico también se ven cosas que eh, me, siempre me interesaron destacarlas escribirlas y bueno y aquí hablarlas compartirla con los vecinos. ¿Qué tenemos para hoy? que viene como medio resumen, fin de, de, de, de todo el laburo que se ha hecho durante el año? y, y Sí, eh, llega a fin de año, viste viene la época de los balances, ¿Sí? de, del análisis, del resumen del año. Sí, uh -huh. un poquito el, el resumen de, de lo de este año, este 2022. 2022. Eh, fue un poco un análisis a San Martín y sus contradicciones. Eh, otro, otra palabra que, que, que también surgió en los programas es la, la zona de sacrificio. ¿no? Uh -huh. Zona de sacrificio en un lugar turístico que tiene que ver con lo humano y con, los, con, con el espacio. Contradicciones en una provincia de Neuquén eh, bastante contradictoria. Lo sacamos en un programa que tiene la tasa más alta de inflación y de desempleo a nivel nacional, no es decir, superior a la media nacional, uh -huh. este, en eh, alto porcentaje de pobreza también, muy alto, en el país de, de Vaca Muerta. Es decir, tenemos una provincia contradictoria y San Martín de los Andes parte de, de, ese, de esa provincia. Lo dijo porque lo van a plantear seguramente en esta campaña ya preelectoral o electoral lanzada eh, todos los candidatos, supongo yo que van a abordar esta fuerte contradicción eh, bastante tapada de una provincia en estas condiciones. Y San Martín de los Andes lo analizamos, bueno, esta etapa post-COVID, y eh, yo le puse una palabra, una frase, récord turístico, récord en turismo, uh -huh. en todos los niveles y cifras que alguna vez la leí, pero son inabarcables. Esas cifras no significan nada si no las pongo en un contexto, ¿no? Millones de, miles de, claro. eh, miles de este, en el aeropuerto de Chapelco, etcétera, etcétera, etcétera. Eso les gusta mucho a los funcionarios eh, de turno porque da una idea de esto, de crecimiento. ¿Qué significa para nosotros la masificación del turismo? Esto creo que también lo hablábamos lautaro en tu programa, uh -huh, uh -huh. Eh, también me, me este, agradecido por, por invitarme, que esa cantidad de extensión de la temporada sobre un espacio determinado eh, hace a esa masificación que alguien me diría, no, pero masificaciones Mar de Plata en enero o, o Villa Gesell. Claro, el tema es el, la dimensión que estamos en un parque nacional, que estamos en un contexto como San Martín, a qué llamamos masificación y me acuerdo de ese programa que me invitaste a hablar uh -huh. de esta palabra que se está hablando en turismo, extractivismo uh -huh. no solamente petróleo este minería soja, en turismo también se está hablando, donde lo que importa es este la cantidad ¿no? entonces en un programa hablamos cuando el turismo dejó de ser amigable para nosotros los residentes cuando llegó ese umbral, pasó Y bueno, a partir de 2014 fue en aumento, vino el COVID, que fue una especie de retracción, pero luego fue un salto sumamente importante. Lo dan las cifras, las estadísticas, ¿sí? hablamos del previaje, una política de Estado que subsidia el 50%, mediamente. Y recupera el 50% que lo tenemos que poner sí, en pero nosotros, ¿no? Yo, yo soy un estratega con, con esas cosas. Y la realidad es que si vos lo buscás los días anteriores, sí. el pasaje está a la mitad de lo que cuando arranca el previaje está el triple. Por lo tanto eh, me es medio mentir el previaje. Es como el cibermonde que es, se llama, que lo aumento unos días antes y luego lo bajo. Y ya te eh, traje, encontré... Enrique Meyer, Enrique Meyer fue el ministro de Turismo de claro. el Kirchnerismo uh -huh. sí, de Néstor y Cristina. Uh -huh, uh -huh. Tengo que destacar que hizo una política eh, interesante, el tema turismo, mirá lo que dijo sobre el previaje. En vez de estar haciendo un gasto en el previaje que genera inflación, uh -huh. nosotros hablamos también un programa inflación y turismo, el turismo es parte de la inflación, ¿sí? dice se utilizaron fondos que fueron por emisión, muchos sectores turísticos aumentaron los precios, ¿sí? Ajá. y generó inflación de enero hasta ahora el rubro hotelería y gastronomía fue uno de los más que complicó la situación de inflación, uh -huh. esto más o menos lo dijo entre agosto septiembre con respecto al, al, al porcentaje de agosto y esto se tiene que tener en cuenta tiene que haber un trabajo conjunto entre los ministerios yo fui crítico del segundo previaje y también de este el tercero, que no tiene mucho sustento, claro Eh, ¿De qué hablamos del previaje? Puede haber una política que fue en un momento determinado de, de, de contexto positivo, ahora de luego hubo un aprovechamiento para aumentar márgenes de ganancia plusvalía excesiva y dolarización indirecta del turismo. no Entonces ese previaje se fue eh, consolidando y también se fue eh, para pagar eh, o abonar por ejemplo, el pase el, la venta previa del pase del Cerro Chapelco y hoteles y a los sectores que, para mí, no estaba eh, destinado al previaje. pero y, y ese subsidio, obviamente, tiene que salir de la cerca del Estado. Entonces, acá Enrique Meyer sí, sostiene que fue parte de la inflación, el turismo, y con el previaje, Se incentivó un momento, pero debió haberse terminado para que luego las empresas. ¿Qué pasó? Para mí, y ahí también hablamos sobre eso, ese famoso derrame que dice la versión desarrollista neoliberal y la sostiene la, la vertiente neoliberal, que no creemos, no se condujo en lo que sí creemos, la distribución de los ingresos. Es decir, hubo concentración, incluso una pseudodolarización y ese excedente quedaron en las empresas que aprovechan este viento de cola favorecido por política de estado uh -huh. y eso donde lo visualizamos en el empleo que también fue tratado en uno de los programas las condiciones del empleo en, en especialmente en los dos rubros gastronomía y hotelería esta condición de no registrados o semi registrados uh -huh. Ocho horas de trabajo, cuatro horas registrados. ¿no? Uh -huh. Y el nivel de ingresos, eso lo dijo Udgra, el sindicato, debajo de la inflación y de la línea de pobreza. Es decir, sueldos debajo de la línea de pobreza. Sí, en ese, en ese programa planteaste una cosa súper interesante que es, eh, no sé, ahora que no estamos en plena temporada, el, la, la, la, el bachero, Eh, para, para poner un ejemplo el Lava Tres pintas uh -huh. Y cobra 10 pesos uh -huh. Cuando vienen 600 millones de turistas Lava 600 millones de pinta Y cobra 10 pesos O sea La ganancia es solamente para el Claro, claro. Y un señor barbudo eh, De nombre Carlos uh -huh. De apellido Marx sí. Le puso un nombre que era Plusvalía, Plusvalía. Uh -huh. Y se da en todos los sectores y en el turismo también, exactamente, claro, uh -huh. no contrata más bachero, no contrata más mozo. En sueldos, doy un detalle, eh, me estaba acordando recién, eh, el otro día vi por televisión eh, un señor que es conocido, Eh, esto es cholulaje, eh, pero tiene un sentido sí. Es conocido como el marido Pampita Si ah, yo preguntara mirá. ¿Quién es el, el nombre del famoso marido Pampita? Eh, ninguno de, ni de los ni tres, no, no. tampoco, no sí. lo googleé Pero ¿por qué es importante? Porque es diputado nacional el señor ah, más que no creamos vos, no lo El sabe. marido Pampita <risa> Lo entrevistaron <risa> Ajá. Y tampoco yo no sabía Que el señor tiene entre los negocios que tiene Eh, gastronomía de alta altísima gama. Mira, entonces en la entrevista de un canal diríamos amigable, Ajá. le hace la pregunta, ah, lista hablando del tema del empleo y de que la pobreza, no sé qué se puso a meterse en un tema que evidentemente no manejaba y le tiran como en ese programa amigable le tiran un, como un, un centro un, un centro y le dice y en gastronomía cómo están los sueldos y el tipo se despachó así sin más dice sí bueno más o menos en mozos o en gastronomía en salón andan en 70, 80 mil pesos. Entonces el periodista no le quedó otra de decir pero están debajo de la línea de pobreza este con esos sueldos. Entonces el tipo dijo ¿Viste cómo regular en chancletas? intentó manejar que no manejaba los números, que los números no manejaba otra, que tal vez estaba desactualizado, etcétera, etcétera. Son las cifras en realidad que se manejan también en San Martín, yo lo he eh, más o menos indagado, uh -huh. veremos en el verano a ver si hay una mejora, pero son las sueldos Lo que pasa es que lo escandaloso es que él tiene restaurante de altísima clama, claro. donde uh -huh. este, no, yo no sé cuánto cobra, ni, ni pero... Digo, los sueldos es el, la variable de ajuste en esta situación y que el turismo ahí es imposible que se dé el derrame porque esos sueldos en un lugar turístico ¿sí? eh, no alcanzan, ni, no estamos hablando ni siquiera para alquilar uh -huh. que bueno, ahora entramos en ese tema sino vivir en un lugar que también tiene unos costos elevados es decir, es difícil vivir en un lugar turístico Eh, son trabajos de temporada son trabajos eh, digo no bien pagos pero hay una pluralía que está rondando esto yo creo que no se hace encargo la asociación de hotel ni la cámara de comercio obviamente ¿no? y me lo van a negar que están todavía salvando esa, ese, ese eterno dos años que nos fueron dos años de pandemia de no actividad, etcétera etcétera, etcétera. están pagando deudas y demás. Va a ser largo. Va a ser la excusa para toda la vida. ¿verdad? Exactamente. Sí. Otro tema que hablamos y que es consecuencia, y que ustedes lo estaban hablando recién, y, y el tema del Consejo Deliberante, uh -huh. emergencia habitacional, el tema inmobiliario y turismo. no Lo, lo abordaron varios programas, eh, tanto en Cerro Chapelco, tanto en el nuevo centro de esquí en, en el Lago Hermoso, Eh, que ahí era el tema de parques bueno, y también lo tratamos porque fue noticia San Martín de que estaba entre las 10 ciudades eh, con más valor este, por metro cuadrado de Latinoamérica y primera en la Argentina. El eh, gran tema eh, de ese que, no, que lo había publicado Mercado Libre es para tomarlo con pinzas, pero tenía bastante viso de realidad. Eso, cruzando con cifras de la provincia, de estadística de la provincia y si sobre los oficiales, el nivel de construcción que tuvo San Martín de los Andes en eh, metros cuadrados en 2021, que era un salto claro. segundo en la provincia, de, pero después de Neuquén capital. Uh -huh. que, bueno, eh, ya está primero desde hace muchísimo tiempo, en la capital y la capital de Vaca Muerta. Pero eh, eso tenía... Eh, varias contradicciones por un lado menos oferta alquiler permanente menos para la venta y hubo una disminución del, del alojamiento turístico habilitado pero todos recorremos la ciudad eh, que era algo visual no solamente no no, no, no, no no era tan necesario ver las cifras de, de, de, de estadísticaceso de la provincia sino hacer una recorrida visual y se está construyendo acá en la ciudad Enfrente de la acá de la radio, pero a toda la ciudad, camino a los loc, etcétera, etcétera. ¿Cómo se construye y no hay vivienda? Uh -huh. Bueno, eh, hay un destino al alojamiento turístico, otra vez relacionado con este boom, con este récord, con esta explosión le ponen algunos medios. Y para finalizar, bueno, y esa, esa, esa relación entre lo inmobiliario y el turismo... ¿Sí? o si el turismo es parte de un negocio inmobiliario. Es decir, ¿cuál es la principal actividad de San Martín? La actividad inmobiliaria con todo lo que representa, construcción y demás, mano de obra, que es bastante importante, o el turismo. ¿no? ¿El turismo va detrás de ese de esa actividad inmobiliaria o la actividad inmobiliaria empuja al turismo, uno y otro? Ahora, es es una realidad que es una actividad sumamente importante en San Martín de los Andes. Y para finalizar... Creo yo que eh, en ese análisis político y turismo, que no es muy habitual, <coughs> eh, es necesario en, en este punto, me parece, que nos encuentra... Porque se habla de crecimiento urbano, y ahí viene la emergencia habitacional. Uh -huh. La declaración de la Asociación Hotelera habla por ese sentido, bueno, ya lo hemos tratado en el anterior programa, el, los muchachos dice que pagando los servicios los impuestos <coughs> está todo dicho okay, ahora, sí. yo creo que también hay un crecimiento turístico no hay desarrollo porque eh, plantean crecimiento y desarrollo y siempre apuntan a lo urbano a los habitantes que es real y eso como impacta en la infraestructura, por ejemplo, que ustedes eh, acababan de hablar, el tema del agua, uh -huh. cloaca, uh -huh. eh, bueno, los colectivos, servicios públicos de transporte, eh, comunicación de, de celular, etcétera etcétera Ahora, yo creo que en turismo también hay crecimiento, más es mejor, eso supuestamente generaría más ingresos, todo lo que dice la lógica neodesarrollista o neoliberal, pero que es parte de esta crisis sí de, de que hace de San Martín. San Martín no es fácil eh, gestionar y gobernar, planificar tampoco, pero es necesario. Segundo, el planteamiento es de decir tiene límites el, el crecimiento eh, turístico o lo vemos como desarrollo turístico. Porque vamos a llegar, ya estamos, yo creo que este año creo que no por el número pero ya vamos a llegar a algo que años atrás iba a ser al millón de turistas. ¿Se acuerdan del millón de turistas uh -huh. que siempre estaba en la playa? Y uh -huh. que, que bueno, es una especie de estadística, no existe el millón y le daban un premio, no sé qué, Mar de Plata, lo recibían. Nosotros yo creo que vamos a llegar ya, 2022, no sé si vamos a llegar pero yo creo que si dijimos así, 2023, al millón de turistas, por lo menos en el año. Uh -huh. Digo, eso impacta también, porque estás usando la misma infraestructura. Uh -huh. Entonces, eh, la pregunta es, crecimiento urbano, dice la Asociación Hotelera, y hace una fuerte crítica, y yo le agrego crecimiento turístico. Entonces, las dos cosas hay que planificar, las dos cosas hay que pensar el desarrollo, y... A ver cómo integramos, porque la pregunta es, ¿pensamos la calidad de vida de San Martín de los Andes pensado en los habitantes o pensado en los turistas? Hoy está pensado en los turistas. Y ahí viene el debate, entonces. Es decir, el, el, en el turista y el habitante ve la forma de a ver cómo se incorpora a esa actividad turística de la mejor manera posible. Ahora, los problemas que tiene el habitante, la, la, la pregunta es... ...porque el presupuesto es finito... Uh -huh. eh, ...la crisis habitacional... ...uno dice... ¿qué, ...qué presupuesto le asigna... ...cuál es el sentido político... ...todos lo sabemos... ...pero ahora... ...qué pasa después de esa emergencia... ¿No? ...antes fue educacional... ...ahora otra vez... ...vamos por la habitacional... ...pero eh, me pueden decir... ...falta terreno... ...falta espacio... ...pero yo no sé si ha crecido tanto... Eh, San Martín de los Andes porque tiene este, eh, este límite que es la vivienda, por ejemplo las condiciones de vida, vivir en San Martín si sí, lo que ha crecido y eso está en la estadística están los números no no, no ah, bueno, los habitantes vamos a saber en algún momento cuántos habitantes somos obviamente no nos vamos a poner de acuerdo que el censo fue así, que el censo va allá pero lo que sí tenemos las cifras son los de los turistas que es un habitante temporario que también hace uso de eh, los servicios. En el último programa, ya países del hemisferio norte, de, de, de turismo importante, especialmente en la cuenca del Mediterráneo, pero no únicamente, y demás. Pero acá cercano, Bariloche, uh -huh. una ciudad pro este, como Buenos Aires, tiene la tasa turista cuestionada, y acá sería pero impensable. Ajá. Uh -huh. ¿Qué tiene este sentido? Yo tengo como ciudad las condiciones para brindar a una población estable. Aumenta la población por los turistas. Eh, necesito más infraestructura, necesito más seguridad. ¿sí? El tema de policías, eh, horas extras o no. Necesito más recolección de residuos. Uh -huh. Otra vez, horas extras, contratar más personas. ¿Dónde sale ese, del presupuesto? Bueno, hay una tasa de turistas que tiene que tener destinos ya determinado para complementar eso, que no es un problema de llamardín, es un problema del mundo. Uh -huh. Segundo, es un problema mundial la falta de vivienda. ¿sí? Este, lo hablamos eso en las grandes capitales del mundo y en las pequeñas ciudades turísticas también. Entonces, me parece que eso hay que pensar cómo administramos una población X en ciertas condiciones y cómo recibimos en ciertas condiciones a los turistas. Ahora, yo creo que el sector privado y el sector público también, porque lo, lo pone como eh, publicidad, lo promociona, es que en el turismo es más mejor. Uh -huh. Y eso trae problemas a todos los lugares, le trajo problemas, el impacto ambiental, el impacto en los servicios, es decir las cloacas no van a dar nunca uh -huh. en una emergencia hídrica como la que vamos a comenzar o ya estamos no va a alcanzar eh, no van a casar entonces me parece que si no analizamos que el turismo porque yo lo que veo es que el análisis es la ciudad a la ciudad a la ciudad y el turismo es algo que viene sí, es un habitante transitorio pero Ya llegamos al millón ya no es transitorio maro hay, hay, hay, hay, hay un finito del transitorio porque el transitorio cuando pasa a ser permanente de que más allá de que no es la misma uh -huh. persona sino que se reemplaza permanentemente sí. es permanente entonces ¿Sí? digo no sé nos pasó en ir a ver cómo funciona la planta de la planta de líquido cruacarees hacen malabares para que no uh -huh. estar haciendo bypass todo el tiempo uh -huh. porque digo es esto que vos decís, no sé Sure, recibo lo decía, pensaba, si en San Martín no se pudo implementar el el llama? el coso medido, el estacionamiento medido, uh -huh. que existe en Bariloche, uh -huh. en, en eh, del otro lado en Pucón, uh -huh. en Valdivia, en todas las ciudades grandes donde hay turismo hay estacionamiento medido. En San Martín se oponen, digo, sí. cuando le llegás llegamos a plantear Eh, ponerle una taza al turista, me imagino el grito no, en el cielo. No, no, yo la, la tiré como una posibilidad. Ah, no, es que para mí es la posibilidad de hoy. Hoy debería ser, es un recurso que está entrando permanentemente y del cual la población no recibe nada. Recibe solamente el dueño de el lugar el cual eh, aloja o claro, lo que sea. Porque, a ver, eh, también esto es una realidad. Eh, la gente... Pongamos que los hoteleros y gastronómicos y comerciantes aportan todos los impuestos que dicen que, que pagan y ser, y servicios los servicios vas de acuerdo al consumo ahora a nivel municipal son tasas uh -huh. no está de acuerdo como qué sé yo que pagan iva o o ganancias eh, de acuerdo a la actividad tuvo una mayor actividad tiene que aportar más eh, es progresivo las tasas son tasas tenga 10 turistas 100 mil o 10.000. Uh -huh. Entonces, esas tasas son fijas en una actividad que está aumentando vuelvo a decir llegamos a un millón lo dividimos por 12 meses y no da una población como decir ya es estable uh -huh. porque las temporadas se extendieron bien eso al, al, tra, al trabajo y el empleo le da continuidad eh, no mejoran las condiciones para mí pero le da continuidad pero estamos hablando de un millón de personas que ya vamos a llegar en 12 meses, sí, pero que tienen una necesidad de usar los servicios, que y las calles, y los residuos, etcétera, etcétera, que tenemos todo. Y ahí viene, me parece, el problema de que puede colapsar, es decir, puede colapsar la planta de tratamiento, la, el requerimiento de agua, sí, o de cualquier otro de los servicios. Entonces, me parece que ahí va el tema también para meterlo en el debate, que no tiene solamente que ver con el crecimiento de San Martín, si somos 45, 50, yo creo que no somos más, pero bueno, vamos a hacer una especie de de tómbola uh -huh. y vamos a ver cuánto visitante y a ver quién se acerca más. Pero el problema de el que tengo que analizar es el crecimiento, llamado explosión récord del turismo y que se suban a ese caballito como un éxito Sí, está bien, es un éxito, lo publicitan y demás, pero ¿qué va a suceder con eso sobre el espacio, sobre el impacto, sobre la calidad de vida de los habitantes, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, a mí me parece que ese es el último mensaje para dejar planteado, para de aquí al año que viene, volverlo a analizar, Y en el marco de la campaña política ya este, lanzada, veremos cuándo son las elecciones, también uh -huh. podemos hacer una tómbola, si va a ser en marzo, ah, va sí, a ser sí, sí. en abril, este, cuando si lo meten en ese debate, porque ¿qué hacemos con la ciudad? Bien, los habitantes, de acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos con esa población eh, fluctuante, no permanente, permanente, llamado turismo turista, y la actividad que eso conlleva? ¿Y cómo planificamos esa ciudad? En todos los ámbitos, ¿no? En todos los servicios. Bueno, eh, te vamos a esperar en el 2023. Uh -huh. eh, sí, ¿no? Ah, si me dan el lugar, el espacio... Por, por favor. Aunque... Yo hace referencia, perdón, sí. porque me quedé ahí... Eh, a otra población que también existe en nuestra localidad, que también viene con el desarrollo inmobiliario, que también viene con el turismo, que son los barrios privados, ¿no? Uh -huh. Que son un montón, que es una gran población y que a la vez no tributan en, en, en nuestro pueblo, pero sí. que utilizan nuestra infraestructura y los servicios básicos. Sí, y yo te pongo sí. un matiz que va a irritar a un montón y no sabemos qué control tienen porque hasta hace unos días atrás cayó un mega narco que vivía en uno de estos, de estos barrios barrio privado que resulta que lo buscaba todo el país y estaba guardado acá en San Martín de los Andes, mirá el control que tienen esos barrios privados que uno de los tipos más buscados de la Argentina vivía acá, a cuatro cuadras de nosotros. Sí, ¿no? Y, digo, y no preguntemos quiénes viven en más más arriba, más arriba. Sí, porque nadie sabe. ¿no? Nadie sabe. Nadie sabe. Sí, son, eh, están fuera o dentro del ejido municipal, pero hacen uso de los servicios. Y es tierra, obviamente, sí, privada en todos los sentidos de, de la palabra. Sí, uh -huh. yo creo que es un... Y además es una de las grandes ofertas eh, de alojamiento turístico que nadie se va a querer meter con ese alojamiento, diríamos, no habilitado, que tan cuestionado está y demás, ¿no? Pero que es una realidad también a nivel mundial. Pero esos barrios también tienen una oferta de alojamiento eh, por fuera uh -huh. y yo creo que en eso nadie se va a meter a ver, a fiscalizar este qué se está alquilando. Pero bueno... Yo creo que van a haber muchos temas porque va a seguir el, el, el debate y me parece que en un contexto político por más que sea corto obobremos cuando las elecciones a nivel municipal y provincial, me parece que es interesante también este análisis político en lo turístico, turístico en lo político. Marcelo, te agradecemos muchísimo durante la participación de, de durante todo el año y te esperamos el año que viene. Marzo 2023. <risa> Dale. No, bueno, Dale. no, no puedes ser Marci. Buenísimo. Gracias Muchas gracias. Eh, voy a poner un tema musical. ¿Te parece? Dale. Última columna mensual de Marcelo Impemba, eh, profesor de eh, la carrera de turismo del asentamiento universitario de San Martín de los Andes de la Universidad Nacional del Comahue. Muchísimas gracias. Aquí termina la columna semanal. Conexión satelital. Conexión satelital Farco Foro Argentino de Radios Comunitarias Auspicia Informativo Farco ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco ¿Eh?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 La ministra de Salud, Carla Bisotti, reiteró el pedido a la población para completar la vacunación contra el COVID. En conferencia de prensa, junto a otros ministros, tras la reunión del Gabinete Nacional, Bisotti dijo que hay un aumento de casos, pero aclaró que no habrá restricciones. La pregunta es eh, si va a haber restricciones la respuesta es no. La pregunta es si hay riesgo de tensión o desborde del sistema de salud, la respuesta es no. Ahora, si nosotros nos vacunamos, recibimos todos los refuerzos, todas las personas que pasaron más de 120 días del último refuerzo reciben ese... Ese, esa vacuna que va justamente a reforzar su inmunidad, sobre todo las personas mayores de 50 años, las personas que tengan condiciones de riesgo, el personal de salud, personal de seguridad, las Fuerzas Armadas, es muy probable que aunque tengan COVID, ese, esa infección no se traduzca en complicaciones y muertes. La vacuna está disponible hace semanas en el Consejo Federal anterior de Salud, ya se disponibilizó el tercer refuerzo. Eh, el lunes tuvimos otro Consejo Federal de Salud en relación a lo que significan eh, las acciones de las provincias. Está abierta la vacunación con demanda espontánea a cual, en cualquier provincia, en cualquier vacunatorio habilitado. Se acercan las personas que tengan indicación, que requieran ese refuerzo independientemente que sea el primero, el segundo o el tercero, acercarse para recibirlo. Y, y también algunas provincias como Provincia de Buenos Aires y Santa Fe están enviando turnos para que eso se estimule más todavía. La clave para que podamos sostener esta situación epidemiológica y el sistema de salud que está sobrecargado por la demanda retenida, eh, por cirugías atrasadas en Argentina y en el mundo, eh, no se sobrecargue con personas eh, eh, con, con COVID que requieran atención y puedan seguir dando respuesta. Vamos ahora a Río Tercero, en la provincia de Córdoba, porque allí un varón trans denunció a su escuela por no respetar sus derechos y violar la ley de identidad de género. Nos informa nuestro compañero Alexis Sorda, desde Mestiza Rock. Denuncian en una escuela pública de la ciudad de Río Tercero por discriminación y por no cumplir con la identidad de género. Leo es un varón trans estudiante de una escuela secundaria de esta ciudad y hace unos meses, cuando manifestó su identidad en la institución educativa, le negaron sus derechos. Según su propio testimonio, tanto sus compañeros como la mayoría de sus profesores lo llaman como Leo, que es la identidad en la que se autopercibe. Pero desde la institución, muchas veces, se lo hace llamar por el nombre que aparece en el DNI. Yo, el año pasado, noviembre, en caso terminado el colegio, pedí eh, una charla con la directora para que básicamente me cambie el nombre de la lista que eso es lo que más quería le llevé la ley, a finales de marzo como ya la mayoría de profesores sabían y demás empecé como a manifestarme de, como yo quería cuando vino todo esto la directora me sacó para hablar y bueno ahí como que empezaron este tipo de discriminaciones eh, tuvimos tres reuniones y en dos de ellas yo le he llevado la ley y aún así no, o sea, lo que yo exigía Es el cambio de nombre, lo principal Y aún así con la ley de identidad de género No, no, no lo hicieron Iniciaron acciones legales ya que se está violando la ley nacional 26.743 de identidad de género que existe y que además garantiza el trato digno para todas las personas trans y no binarias del país. Esto incluye el cambio de nombre en los registros aún sin tener el DNI rectificado. Escuchamos lo que nos decía la abogada de Leo. Estamos hablando de la doctora Noelia Antón. A mí me parece que ellos eh, mandan las medidas cautelares pero terminan siendo meramente declarativas porque después claro. no controlan su, efectiviz su efectivización. Exacto. Y cuando uno sí. le reclama que no se han efecti efectivizado, bueno, se lavan las manos diciéndonos eh, este argumento de que era por el, que la directora les había dicho que era una cuestión del ministerio, que bajaba en línea del ministerio, Desde Mestiza Rock, Río Tercero, informó Alex y Zorda para el informativo Farco. Encontrarnos en Facebook, facebook.com barra Farco Argentina. Vamos ahora, a Chaco, porque allí comienza hoy la reunión del Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación de personas. Nos informa nuestro compañero Marcelo Gauna, desde Radio Nuestra Voz de Resistencia. Saludos a la audiencia de Farco. Chaco será sede de la reunión del Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas. Las sesiones se realizarán este jueves 1 y viernes 2 de diciembre en Resistencia. La representante del Consejo Federal de Trata de Personas por Chaco, Marcela Aquisgrana, expresó. El Consejo Federal es un organismo que está conformado por las 24 provincias por el Ministerio de Seguridad de Desarrollo Social el Ministerio de Trabajo la OIT, eh, la OIM son organismos invitados por ejemplo Defensoría del Pueblo de la Nación Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires de la Administración de Bienes del Estado. que El Consejo Federal tiene esta composición tan variada y eso hace que de allí surjan proyectos de leyes, que surjan distintas necesidades que vamos viendo en, en las provincias o cuestiones que se van replicando. Nosotros ahora vamos a votar el Comité Ejecutivo, que es otra parte del Consejo Federal, va a presentar el, eh, el Plan Ejecutivo día anual con todas las metas y los objetivos y nosotros tendremos que ir armando a raíz del trabajo de las comisiones y de las distintas reuniones del consejo metas para los dos años siguientes Además realizó un balance sobre el trabajo que desarrollaron durante este 2022 Nosotros en la provincia desgraciadamente tenemos muchos casos, más que nada de explotación laboral, tenemos familias enteras que son víctimas de explotación laboral, víctimas con nuevas características en las que nunca trabajamos, o sea, víctimas eh, que fueron captadas para llevar a sectas religiosas, por ejemplo, que nosotros nunca habíamos tenido antes. Este año eh, pudimos hacer un enlace con la Fiscalía de Investigación Administrativa mirando a la corrupción como facilitación a la trata, que yo siempre digo que la trata no es algo que depende de tal o cual ministerio, sino es algo que nos atraviesa a todos. Nadie puede decir, a mí no me toca. Todos los funcionarios de diean conocer lo que es la trata y que la provincia tiene más de 200 casos actualmente trabajando entonces me parece que fue un año sumamente positivo porque fuimos generando conciencia informó para farco marcelo gauna radio nuestra voz 87 construyendo comunicación resistencia chaco Trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria finalizaron un paro por mejores salarios, nos informa nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica. Trabajadores del INTA reclaman mejoras salariales. Entre el 29 y el 30 de noviembre, la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, APINTA, llevó adelante un paro de 48 horas. El gremio le exige a Mariano Garmendia, presidente del organismo, la mejora del poder adquisitivo para que ningún trabajador gane por debajo de la canasta básica. Solicitaron un aumento del 56% para empezar a recuperar el salario real que perdieron desde diciembre de 2015, cuando subió Mauricio Macri, a la fecha. Así lo explicó Mario Romero, Secretario General de Apinta, en Radiográfica. Nosotros hemos recibido algún aumento de presupuesto para funcionamiento, inversiones y demás en el INTA, que lo han mejorado este un poco, pero... La pandemia y después la lentitud en tomar algunas políticas te llevan a que tengamos que salir a reclamar y no nos podemos quedar en la casa cuando el INTA por ahí tira. Pero los trabajadores son pobres. Sí. El 6% de los trabajadores que no llegan a la canasta básica total tenemos un promedio de salario de, de un trabajador investigador del INTA con 15 años de, de trabajo en el organismo en 200.000 pesos. Asimismo, reconoció que con el actual gobierno se reabrieron institutos de investigación agropecuaria que había cerrado el macrismo y creció significativamente el presupuesto destinado. Reportó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires. La selección le ganó a Polonia y el sábado jugará con Australia por los octavos de final de la Copa del Mundo. Otra jornada de definiciones en nuestro Minuto Mundial de la mano de nuestro compañero Diego Restucci de Radio Aijuna. Rueda la pelota en Qatar. Y en Farcó, estamos manijas por el Mundial. por el Mundial. equivalencias. Argentina lo ganó bien, cómodo, sin ningún sobresalto frente a Polonia. De hecho el resultado por dos a cero fue absolutamente mentiroso porque la Albi Celeste le llegó por todos lados al rival de turno y no fue una diferencia mayor solo por la falta de puntería y por una gran actuación del arquero Chesny que le atajó un penal a Messi. McAllister apenas iniciado el segundo tiempo, Julián Álvarez a los 67 y Argentina que se quedó con el grupo. Le al principio no que este es un grupo que... Lionel Messi que fue que fue no lo siente que, que le toca entrar sabe lo que lo que tiene que hacer está totalmente preparado siempre y creo que esta la, la fortaleza de, de este grupo no de la unión y que que cuando uno le toca responde. Se enfrentará a Australia que con muy poquito le ganó a Dinamarca por 1 a 0. Los daneses estaban llamados a hacer la revelación y sorprendieron sí, pero por lo bajo del rendimiento. Los canguros pasan de ronda gracias al gol de Lecky. Francia ganó el grupo D pero perdió en cancha con Túnez que hizo el gasto y se quedó con los tres puntos y casi casi con la clasificación. Sí se puede decir que el partido entre galos y africanos en las tribunas fue todo todo para el conjunto Tunecino. México le ganó 2 a 1 a Arabia Saudita y se despidió del Mundial en primera ronda después de tres décadas. Era difícil para el conjunto azteca pasar de ronda ya que no dependía de sí mismo y de hecho Polonia pasó por una exigua diferencia de gol y ahora enfrentará a Francia en octavos. Hoy se definen los grupos E y F, con Camerún Brasil y Serbia Suiza en el primero y Corea del Sur Portugal y gana Uruguay en el segundo. Marija por el Mundial.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 actas de compromiso con las prioridades de cada provincia hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gob.ar barra compromiso federal lo dijimos lo hicimos compromiso federal argentina presidencia es la hora once treinta y un minutos todas las voces todas las voces todas, las voces. todas. FM Pocahullo. FM Pocahullo. FM Pocahullo. La Radio Comunitaria del Pueblo. La soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos a alimentos suficientes, nutritivos y culturalmente apropiados Producidos a través de métodos sostenibles y saludables A definir las propias políticas y sistemas alimentarios y agrícolas La soberanía alimentaria propone Proteger a las personas de alimentos inapropiados o contaminados Por organismos genéticamente modificados, transgénicos, transgénicos. Rechazar las políticas y prácticas que dan el poder de decisión A corporaciones remotas y sin ninguna responsabilidad por sus acciones Rechazar la privatización de los recursos naturales Soberanía alimentaria Los alimentos del lugar Hay dos clases principales de gallina araucana Las collonca, sin cola Que pone huevos celestes y verdosos Y la quetro, con aretes y cola Y que no necesariamente pone huevos azules Quetro proviene de una palabra mapuche Que hace alusión al canto del gallo lo, lo que yo nunca vi de manera así en el campo Con aretes, digamos, Que denominamos quetro Quetro, por ahí quetro está Quetro le dicen más a veces a las que son Sin cola y con aretes eh, Yo jamás las vi en el campo eh, no, las, no las vi Luciano Rivera, técnico Agencia de Extensión Rural de INTA Zapala, Neuquén Un lugar que está al frente de Villa Pehueña Del otro lado del lago eh, Una señora que tenía colloncas eh, Puras colloncas eh, Que son las que son sin colas Comer y alimentarse con todo lo que la naturaleza ofrece El napor Chuyos. eran las verduras con ellos se sanaban los dolores de muela el ilfagüen Poleo negro. para alinear la carne pero era remedio para la buena digestión de las comidas muy pesadas el cuye blanco era el vinagre pero también prevenía las fiebres el peumo Se utilizaba como ensalada, como pisco, pero servía para sanar heridas, limpiar el cuerpo en el interior, el ilfo, para la diarrea de las guaguas a través de la leche de la mamá. Doña Juana Alcamán, Gulumapu. La gente lo que hace es, bueno, compra alguna bolsa de, de maíz y, y les tira algunos puñados para como para como para sustentarlo silvina álvarez docente escuela agrotécnica sagrada familia alumine neuquén eh, digamos el, el periodo invernal es así como la luz es muy poquita y sin embargo digamos, o sea coincidiendo mayo junio julio o sea, los días más cortos siguen poniendo siguen poniendo Y hasta tenés eh, casos de gallinas que se incluyen en esos periodos entonces este están muy adaptadas a, al clima soberanía alimentaria los alimentos del lugar una producción de la asociación civil protagonia para el fondo para las américas. Ebe. Yo voy a empezar pidiéndole al señor presidente, con el respeto que le tengo que tener porque es el presidente de la nación, que hable lo menos posible. siempre Ebe. Amemos la política, la política no es mierda, ellos son mierda. Por siempre, Ebe. No creo en esta justicia, no creo en estos jueces, tampoco creo en algunos abogados. Hasta siempre, Ebe. ¿Qué le vamos a decir a estos turros de la Suprema Corte? Y turros por ser buenas. Hasta la victoria siempre, Ebe. Todos los lunes a las 18 Que suene, suene El viaje musical semanal Con las selectas recomendaciones de nuestras radios Buenos días, buenas tardes, buenas noches Comenzamos un nuevo recorrido por la música estamos en Chubut para conocer el compilado De metal Que suene? suene, todos los lunes a las 18 los cultivos y alimentos transgénicos serán un remedio para el hambre de la humanidad remedio para el ham y como todo remedio tienen sus efectos colaterales abortos espontáneos aumento de malformaciones congénitas en niños daños pulmonares problemas reproductivos aberraciones cromosómicas cáncer de piel cerebro Próstata o palpitaciones náuseas alergias problemas de fertilidad en niños problemas hormonales en niñas y Por fumigación o consumo Los transgénicos matan Transgénicos, transgénicos no. no Ni semillas, ni cultivo, ni alimentos Rapal Red Rapal. de acción en plaguicidas y sus alternativas para América Latina CETAR, CETAR Centro de estudios sobre tecnologías apropiadas de la Argentina Priorizar la vida Segar Acuerdos en consenso Respetar las diferencias Vivir en complementariedad Buen vivir, sabiduría de los pueblos originarios Somos Pocahullo Somos Pocahullo Somos Pocahullo Somos la comunitaria del pueblo. Volvimos y somos iguales. Comunicar para incidir. Somos vivos siempre. Bueno, bueno, bueno, aquí estamos nuevamente Seguimos, envolvimos Y somos iguales pasó el informativo Farco pasó la música, antes la música después el informativo Farco, la tanda y volvemos aquí estamos, eh, sigue el Consejo Deliberante, ahí está, ¿no? Sí, el Consejo Deliberante va a seguir porque el orden del día sigue, es hay largo. varios temas uh -huh. eh, para tratar, pero bueno, continúa en el que reunía también a muchos vecinos y vecinas que se allegaron al Consejo Deliberante que es la emergencia habitacional eh, Se aprobó ¿Se aprobó la emergencia habitacional? ¿No? Aprobó, Yo sí. te propongo que vayamos casi a Esa parte eh, de la sesión del Consejo Deliberante, eh, la Mápula va siguiendo y Mica segundo a segundo. Eh, yo ahí creo tener identificado más o menos por dónde es que eh, se llevó a la votación. Y después, hubo antes de eso, hubo participación y elogios, que quizás es lo destacable, de todos los concejales, de todos los bloques, hacia eh, Carlos Menéndez, que es el director de... Lo destacamos porque es algo raro. Generalmente, si es del otro partido, lo tiran al bombo o demás. Eh, y la realidad que, en este caso, todas las concejalas, todos los concejales hablaron bien de la gestión de Carlos Menéndez. Porque, eh, al menos en la gestión de Salud Nitti, al menos tres eh, directores de, de vivienda, vivienda han pasado. Y no sé si en lo de Runilda... Un número así también. Y Naranja Fanta. ¿sí? No pasó absolutamente nada cuando claro. fueron todos esos directores de vivienda. La realidad es que eh, Carlos Menéndez no tiene más que una brasa hirviendo. La papa caliente yo creo que eh, está tibia al lado del quilombo habitacional que es San Martín de los Andes. Y intentar resolverlo, como lo hace Carlos Menéndez, me parece que es algo destacable que han hecho el resto de los concejales del consejo. ¿No vamos para allá? Vamos. vamos al consejo y que anda de esta forma. Muy bien, ¿tiene la palabra o pasamos al articulado? ¿Qué? Pasamos a esto, Irene. Bueno, cerramos el cuarto intermedio. Agradecemos la presencia del arquitecto Carlos Menéndez de la Secretaría de, de Vivienda y Hábitat. Y pasamos al tratamiento del dictamen sobre la declaración de emergencia habitacional. Miembro informante concejal Martín Rodríguez. Muchísimas gracias, señor Presidente. El presente proyecto de ordenanza tiene por objeto declarar la emergencia habitacional en el Ejido de San Martín de los Andes por el término de dos años. Es importante mencionar que se entiende por emergencia habitacional a la situación de vulnerabilidad en el derecho de acceso a la tierra y a la vivienda de los habitantes de la localidad. En razón de ello es imperiosa una rápida intervención de todos los poderes del Estado y de todos aquellos actores e instancias relacionadas con las temáticas de tierra y territorio para, eso me lo hacen a propósito. Para evitar la afectación de dicho derecho y de otros bienes jurídicos. El acceso a la vivienda digna y el derecho al suelo se encuentran garantizados en nuestra Constitución Nacional y en los pactos, tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos incorporados en ella. Asimismo, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal aseguran el derecho a la vivienda para todas las personas y grupos sociales, obligando al Estado a generar políticas públicas que garanticen el real y efectivo acceso a ella. Como antecedentes, la emergencia habitacional en San Martín de los Andes fue declarada mediante la declaración número 16 del 2004 y número 2 del 2008, como así también las ordenanzas 9.734 del 13, 10.826 del 2016, 11.457 del 2017 y 13.088 del 20 Lo cual deja en evidencia la histórica falencia en materia habitacional y la falta de planificación en políticas públicas que tiendan progresivamente a su reducción. El proyecto es presentado por el Consejo Asesor de la Vivienda y la Comisión de Registro de Demanda Habitacional, quienes solicitan al cuerpo la posibilidad de hacer aportes para enriquecer la propuesta teniendo en cuenta que ante la emergencia que padece nuestra ciudad, es imperioso tomar medidas y acciones específicas para cuanto menos mitigar las consecuencias que genera la falta de viviendas en nuestra ciudad. Por ende expresan que están convencidos que la solución siempre es en conjunto. Por lo tanto, están a disposición de este cuerpo para el intercambio de ideas y propuestas concretas para tal fin. Por su parte, el Intendente Municipal y el Director del Instituto de Vivienda y Hábitat expresan su acompañamiento a este proyecto de ordenanza de declarar la emergencia habitacional en nuestra ciudad, diciendo que que están plenamente conscientes de lo delicada de la actual situación en materia de acceso a la vivienda, el suelo y el hábitat en San Martín de los Andes y de la importancia del trabajo conjunto que se viene realizando en pos de mitigarla a corto plazo y erradicarla en el mediano y largo plazo por los motivos que se han desarrollado y entendiendo este cuerpo legislativo que es necesario implementar medidas tendientes a paliar el déficit habitacional, se presenta el proyecto de ordenanza adjunto para su consideración. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Martín de los Andes sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero, declárese la emergencia habitacional en San Martín de los Andes por el término de 2 años. Artículo 2 a efectos de la presente, se entiende por emergencia habitacional a la situación de vulnerabilidad en el derecho a acceso al suelo, perdón, derecho a, de acceso a la tierra, a la vivienda y al hábitat de los habitantes de la localidad, para lo que se precisa una rápida intervención de todos los actores e instancias relacionados con la temática de tierra y territorio, para evitar la afectación de dicho derecho y de otros bienes jurídicos. Artículo 3 la presente ordenanza no avala asentamientos ilegales ni usurpaciones en tierras públicas o privadas y o privadas y ratifica en todos sus términos la vigencia del artículo 108, inciso 3 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo 4º, autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal por el término de un año a gestionar y generar recursos extraordinarios y a modificar las partidas presupuestarias o crear nuevas partidas con el fin de aportar recursos a los programas específicos destinados al abordaje para enfrentar esta problemática. Artículo 5 el Departamento Ejecutivo deberá llevar a cabo en el ámbito del Consejo Asesor de la Vivienda las siguientes medidas y o a acciones excepcionales que permitan actuar sobre la emergencia habitacional, a saber, a, gestionar ante el Estado Nacional y Provincial la adquisición de tierras de sus respectivos dominios a fin de ser transferidos al Banco de Tierras para paliar la presente emergencia. b, gestionar y realizar el seguimiento de los movimientos internacionales y el estado actual de las transferencias de tierra del ejército argentino a la administración pública provincial y o municipal para dar solución a la emergencia habitacional. C. Regularizar la condición dominial de los lotes ya existientes con vivienda de gestión estatal a fin de garantizar la titularidad de los mismos. D. Fomentar la producción autogestionaria de viviendas y hábitat y tomar y normar la priorización de la misma habitación para una solución más digna y rápida. E. Gestionar fondos especiales provinciales y nacionales en mejoramiento habitacional destinados a la ampliación y o refacción de unidades habitacionales que albergan un nuevo grupo familiar. F. Gestionar fondos especiales provinciales y nacionales para mejoramiento habitacional destinados a personas y o familias con integrantes con discapacidad. G redefinir el monto máximo para el otorgamiento de mejoramientos habitacionales con y sin recupero destinados a la ampliación de unidades habitacionales h acompañar y gestionar junto con vecinos y vecinas fondos para el mejoramiento de para mejoramiento de los déficits estructurales de los diferentes planes de vivienda y gestionar ante el parque nacional Lanín Madera de cuarteles forestales con volúmenes extraordinarios a fin de ponerlos a disposición de la presente emergencia. G. J, perdón. Vehiculizar y conformar consorcios de vecinos para la gestión y administración de planes de vivienda de propiedad horizontal existentes. K. Instrumentar vía y adus el traslado dominial de tierras y lotes a favor del municipio a fin de incorporarlas a, a fin de ser incorporadas al Banco de Tierras sancionado según ordenanza 13758 del 2022. L. Priorizar al Instituto de Vivienda y Hábitat como principal destinatario de la madera que reciba la Municipalidad de San Martín de los Andes por parte del Parque Nacional Lanín y O Corfone. K. M. M está mal, sí. M. Encomendar, permiso. Encomendar al IP al Instituto de Vivienda y Hábitat la elaboración de la reglamentación del artículo 8 y 109 de la Carta Orgánica Municipal. Ar, artículo 6. Artículo 6. El Consejo Deliberante deberá llevar a cabo las siguientes medidas y acciones excepcionales que permitan actuar sobre la emergencia habitacional a saber. A, otorgar herramientas a través de distintas autorizaciones para que el Departamento Ejecutivo Municipal pueda desarrollar y afrontar el tiempo que dura la emergencia habitacional. B, trabajar en un programa municipal de fomento de fideic fideicomiso de urbanización al costo para los segmentos cuyos ingresos permitan ser sujetos de crédito. C, impulsar regímenes de promoción para urbanización de loteos para viviendas en tierras privadas en el marco de la presente emergencia debiendo informar las acciones al Consejo Asesor. D, favorecer. Los proyectos de endeudamiento para la adquisición de tierras que aporten a la solución de la emergencia habitacional y contemplar la adjudicación de tierras a título oneroso, a valor de fomento a organizaciones y o grupos sociales que desarrollen la propiedad colectiva, garantizando la autogestión del financiamiento para la construcción de viviendas. E dar cumplimiento a la conformación del Fondo de Desarrollo Urbano y de Vivienda en los términos establecidos según ordenanza 7.839 del 2008, marco político para la emergencia habitacional. F, establecer mecanismos de recuperación de las inversiones públicas a fin de conformar un fideicomiso destinado a la reinversión en infraestructura así como la ampliación del Banco de Tierras. g. Aprobar procesos de densificación de las urbanizaciones existentes que permitan nuevos accesos al suelo a los lugares urbanamente aptos para incrementar la cantidad de soluciones habitacionales. Artículo 7. sea al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, IPVU, que acompañe esta emergencia habitacional mediante medidas y o acciones que promuevan la solución integral del problema habitacional en el marco de nuestra localidad. Artículo 8. El Instituto de Vivienda y Hábitat elaborará un informe semestral de las gestiones realizadas en el marco de la presente que se remitirá al Consejo deliberante y al Consejo Asesor para su conocimiento a fin de evaluar el avance y la concreción de estas prioridades. 9, artículo 9. El Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat deberá comenzar Comenzar acciones tendientes al recupero financiero de los planes de vivienda existentes, venta de tierras y o mejoramiento, cuyo destino sea un fondo específico para mitigar la emergencia en política de vivienda y hábitat. Artículo 10. Remítase copia de la presente al Gobernador de la Provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, al Ministro de Vivienda y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, a la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén y al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat. Artículo 11. Esta ordenanza entra en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 12, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, ¿y ahora van a aprobar? ¿Qué dice usted? Y ahora deben estar ahí mirándose... Ah, con cara de... ¿qué hacemos? ¿Hay, hay, ¿Alguien habilitó el micrófono? Ese Muy tiene bien. masa, se ve que el de Muchísimas técnica no está gracias, trabajando mucho, que diga ¿eh? Martín Rodríguez. <ríe> Valoreta. Bien. Ponemos el tema a consideración. Votamos por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad. Con la ausencia ya anunciada del concejal Sergio Winkelmann. Bien, perfecto. Ahí está. Y sí ¿Qué le eh, Obviamente de mi parte También decir Bien, ahí está César Mesa eh, Concejal, ahora presidente Del claro. Consejo Deliberante Eh, te vi muy atenta a cada uno de los articulados, tomando apuntes de qué se trata cada una de esas cosas. ¿Tenés un punteo por arriba de todo lo que habló Rodríguez? Son 12 artículos. Eh, bueno, hay varios temas. Algunos con los que estábamos hablando, ¿no? El, el pedido de, de presupuestos y, y de gestión económica a la provincia y a Nación también. Ajá. Uh -huh. Eh, pero también, bueno, esta declaración se, eh, se, se realizó en el término de dos años, eh, pero solamente en un año tiene el municipio la, la facultad de poder... Eh, poder pedir todas esas gestiones económicas, digamos, ajá, ¿no? Ajá. Eh, eh, tenía como algunos temas que me llamaron ahí la, la atención, ¿no? Eh, que se priorice la madera de parques nacionales y de corfones destinado a el instituto de vivienda y que sea el instituto de, vi de vivienda el, el, el destinatario de esa madera eh, de, de grandes volúmenes, decía, eh, explicaba ahí, ¿no? Para la construcción, por supuesto, de, de viviendas. Mira, yo voy a contarte una cosa de eso. Ajá. Si no me acuerdo mal, hay un tal Roberto Abelarias eh que creo que fue el que plante hay un, hay una cantidad en las 412.000 hectáreas del Parque Nacional de Lanín hay muchísima muchísima cantidad de madera muerta. ¿Qué quiere decir esto? Árboles que ya se cayeron, que están en el piso, que no hay que martillar, que no madera muerta, ¿sí? Tirada en el piso. Acá hay una contradicción. Es muy costoso la extracción de esa madera muerta hacia eh Pero en el fondo, si te dicen andá y sacala, no la estás pagando. Te están diciendo andá y sacala. Claro. Si alguien, alguna institución en este caso, no sé, la Municipalidad de San Martín de los Andes, se puede hacer cargo de la extracción de esa madera muerta dentro de la 412.000 hectáreas, tenés para armar un pueblo dentro del Parque Nacional Nanín, ¿sí? entiendo que parte de esas crañadas que han salido de, de, de por estos lugares han llegado después de muchos años al consejo deliberante y parece que hay mi perro ca hace una liebre eh, y, y, y andamos por ahí no que es un poco lo que contabas recién Totalmente, bueno, está está bueno la utilización de, de otros recursos destinados justamente para la construcción y demás. Algo que aclaraba igual Carlos Menéndez cuando expresó ahí el informe que, que hizo del Instituto de Vivienda, es que tal vez la infraestructura o el financiamiento de las viviendas hay, lo que faltan son tierras, por supuesto. Eh, y para eso también dentro de esta declaración se incluye el Banco de Tierras, ¿no? donde el municipio... Y eh, la provincia dispone y debería hacerlo de eh, tierra fiscal para la construcción de soluciones habitacionales. Uh -huh. Algo que bueno me llamó la atención, pero que lo nombró Martín Rodríguez en lo que decíamos, son los años de declaración de emergencia. Recordamos que esta es la novena emergencia que se declara en el Consejo Deliberante anteriormente en el 2004, en el 2008, en el 2013, en el 2016, en el 2017, en el 2020 en pandemia y nuevamente 2022, eh, por el término de dos años, como decíamos, se declara la emergencia habitacional. Eh, acaba de ser declarada en el Consejo Deliberante, después de que hablaron los concejales, ahora los vecinos, integrantes de distintas organizaciones, que decían lo siguiente. Bien, si alguien quiere hacer uso de la palabra. Bueno, eh, la verdad que me siento muy contento que todos los concejales de los distintos bloques estén trabajando y atendiendo esta problemática que se agudiza cada vez más. Así que la voluntad conjunta y constante para empezar a, a traer soluciones es muy importante. También, sí, sin duda alguna, es destacada la gestión de, de Carlos. La verdad que es un milagro que estés al frente del instituto. Recordemos recordemos que, como se decía, la voluntad que tiene de trabajar todo el equipo del instituto es importante, pero también es importante que le agreguemos gente, que no lo dejemos solos. Yo los veo a trabajar día y noche para tratar de solucionar el problema. Y sabemos que son muy pocos recursos humanos que tiene el instituto. Así que yo les pido, por favor, a todos los concejales, que tratemos de, de apurar un poquito la incorporación de personal para que este instituto cada vez trabaje más. Así que solamente eso quería decir. Eh, soy de FBU, Familias Vulnerables Unidas. Bueno, eh, hola a todos. La verdad que este el aplauso yo creo que se se lo tienen que llevar los vecinos por el aguante que tienen, porque la están pasando mal y, y sin embargo siguen donde están, hacinados, pasándola mal, cagados de hambre. Eh, la verdad que yo lo felicito a los vecinos. Esto si no se ha aprobado, la verdad que, eh, o sea, lo que dijo Martín, se si iba a hacer toma. Eh, lo único que espero que que, está en, eh, que la, la, la aprobación esta le dé este el, el lapso más corto para que haya una solución habitacional para todos los vecinos de San Martín de Rosa. Porque la verdad que los vecinos la están pasando muy mal. Si hay, hay gente que puede pagar un alquiler, sepan que hay gente que no la puede pagar. Está viviendo hacinado con más de 17 personas en la casa, y... De paso, no tienen comida para, para los pibes. pues si compran comida, no pueden comprar zapatilla O sea, la verdad que la están pasando muy mal los vecinos. Y yo la verdad que los felicito a ellos, porque hoy están acá, y están aguantando, y, y este trabajo se tenía que hacer. Y si es con las organizaciones adentro, mejor. pues nosotros sabemos quiénes son los que necesitan. Nosotros venimos acompañando un montón. Desde todas las organizaciones pienso que están haciendo lo mismo y la verdad que la están pasando muy mal. Y nada más. Eso les quería avisar. Les quería decir. Buen día. Bueno, vamos a decir algunas palabritas, eh, la verdad que eh, sinceramente resultó más sencillo de lo que creíamos, porque justamente cada vez que se tiene que votar una ordenanza de este tipo, nos convocamos acá para este hacer ver la realidad y que no haya diferencia entre los bloques. Así que creo que es un logro importante lo que se ha alcanzado hoy, esta unanimidad y de entender la problemática y de encaminarla. Eh, yo rescato un poco las palabras de acá del concejal Martín Rodríguez cuando reivindica el rol de las organizaciones sociales y creo que eso es muy importante y tras largos años de trabajo se ha consolidado un poco esa organización. Si no fuera así, no tengo ninguna duda que este este Consejo Deliberante estaría colmado de personas desorganizadas, reclamando y complicando aún más la situación. Entonces muy importante la organización, es muy importante el rol que juegan las organizaciones sociales que hoy protagonizan un, una participación constante y permanente a través del Consejo Asesor de la Vivienda, y que las organizaciones sociales en este municipio, a diferencia de la mayoría de los municipios, Esa organización social está institucionalizada y reconocida. Creo que eso es muy importante porque eso fortalece al sistema democrático y anima de que este, las familias vulnerables no solamente salgan en situaciones extremas, desorganizadas y a veces, muchas veces, recibiendo como respuesta a la violencia. Así que reivindicar eso... Y el consenso que se ha alcanzado hoy, la votación de esta ordenanza, que por supuesto uno anhela mucho más en todo lo que hace falta, porque todo lo que hagamos siempre será poco para la emergencia habitacional, lograr este nivel de consenso es muy importante. Y creo que tiene que ver con la historia, desde dónde venimos peleando esta situación de la emergencia habitacional nosotros cuando por primera vez nos organizamos allá por el año 2004 cuando en este municipio no existía una ordenanza de emergencia habitacional y había así una problemática social muy muy grave eh, pudimos encaminar eh, lo que en aquel momento decíamos la emergencia no la emergencia habitacional no tendrá solución mientras no existan políticas de estado políticas de verdaderamente de planificación a largo plazo, política que no estén sujeto a la partidocracia, decía el compañero Roberto Aria, de que cada vez que cambia el gobierno o el partido político o el partido gobernado del municipio, empezamos todo de nuevo y se tira al carajo todo lo que se viene construyendo con muchísimo sacrificio. Creo que hoy el Instituto de Vivienda apunta a eso, que esta ordenanza tenga... Dos años de vigencia implica que va a trabajar una parte este actual Ejecutivo Municipal y este Consejo Deliberante, pero que tendrá que tener continuidad toda la política de la vivienda en los sucesivos gobiernos hacia adelante. Creo que ese es el objetivo porque eso es lo que, pertine, eh, lo que permite planificar, planificar el crecimiento de la ciudad porque es ahí donde tenemos que hacer el hincapié para solucionar la emergencia habitacional. Por último, bueno, dedicar también, acá Martín su memoria a compañeros que no están, pero dedicar este consenso, por ejemplo, a Aidetumani, una vecina de San Martín de los Andes que hizo muchísimo por la emergencia habitacional, que comprendió la situación y se hizo parte de, de trabajar desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad para ordenar... Eh, la forma como se iban a adjudicar las viviendas para hacer los estudios de vulnerabilidad de todas las familias que estaban en, en peores condiciones entonces dedicar este consenso a la memoria de Aidetumani y del compañero roberto aria nada más y muchísimas gracias bueno buenos días soy de la organización social mtd eh... Yo también quería sumarme las palabras de, de los compañeros que han hablado, decirles que la verdad que los que hacemos la contención social de la gente que está organizada, que se ha organizado y que ha trabajado en todo este tiempo, somos los que sostenemos la papa caliente de esta gran emergencia que hay en San Martín y que es importante que cada uno de ustedes tome conciencia también de que no es fácil llevar esto adelante que cuesta un montón, decirle a, a los compañeros, decirle a cada uno de los que está acompañándonos todos los días que hay un tiempo que no es el tiempo que tienen los compañeros que están alquilando o que se han quedado sin el alquiler o que se le ha pedido el alquiler para fin de año por una cuestión de, de turismo, porque la ciudad vive de eso también. Pero eh, sin alejarme más de eso, quiero eh, poner sobre la mesa que cada vez que hemos tenido que trabajar en conjunto las organizaciones sociales lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo y yo también me voy a sumar a la parte de que cada uno de nosotros tenemos que empujar y tenemos que sumar para que esto no se detenga y para que este, como decía por ahí un compañero, no sea este gobierno que se vaya y se deje todo en banda y podamos seguir trabajando de la forma organizada que lo está haciendo Carlos, de la forma eh, de trabajo que tiene él que esto sea un trabajo que sea continuo y que no se abandone esa manera de trabajar porque soy un convencido de que es la única manera que vamos a llegar a un buen puerto que lamentablemente no no conseguimos el tiempo, o no conseguimos la solución en el tiempo que nos gustaría, pero creo que sí es la manera de llegar. Y me sumo a todo eso y quiero dejar en claro que vamos a seguir trabajando de esa manera y vamos a seguir trabajando apoyando este trabajo porque es el trabajo que de alguna manera va a llevar no toda la solución seguramente, pero va a llevar solución en una forma ordenada, en una forma eh, de tiempo más corto del que se venía trabajando hasta el momento. Así que muchas gracias por el espacio. Buenos días. Buenos días. Buenos días, eh, mi nombre es Jacinta, este, soy socia de la cooperativa MTD Vivienda, necesito un hogar, eh, hace un rato leí un, un cartel ahí que dice en situación de calle. Este, yo ahora estoy cuidando a una abuela, si yo no estaría cuidando a una abuela, estaría en la calle sinceramente, eh, bueno, es muy triste, ¿no? Gracias a Dios estoy bien de salud, puedo trabajar, pero hay personas mayores, ¿no?, que no lo pueden hacer, no pueden hacer y, y vos las ves en la calle y realmente da mucha pena. este Bueno, yo felicito al señor... Carlos hoy le decía que estuvo cuando él este, asumió el cargo y lo veo con esa misma humildad de ese día acá presente el Señor. No lo conozco, pero estuve ese día y, bueno, merecido su reconocimiento, como lo decían todos ustedes, que son los que saben. este Y, bueno, gracias por este pequeño espacio y, Bueno, soy una persona que ayuda, que a donde puedo estar estoy este así, que bueno, para lo que necesiten. Y gracias a Chino <ríe> por él es nuestro coordinador y nosotros siempre le decimos, "Chino, ¿y cuándo vamos a, va a estar nuestras tierras?" Él fue a Neuquén Habló con el gobernador Omar Gutiérrez, le prometió 200 lotes para la cooperativa MTD Viviendas. Eh, bueno, hace años eh, también están prometidas las tierras del ejército. Y bueno, son promesas y promesas, pero nosotros necesitamos una solución. Realmente, este, bueno, nada más. Muchas gracias y disculpen. ¿Nadie más? Bueno, último, segundo, a ver, sí, concejal Marcela Valenzuela. Gracias, señor Presidente. Eh, yo quiero tomar las palabras de Pato, y es verdad Pato lo que vos decís. Eh, en principio yo este, quiero quiero destacar el, la fuerza que tienen los vecinos y vecinas. Eh, el que no tuvo una vivienda, saber claramente el dolor que se siente. Porque te puede faltar un par de zapatillas o, o alguna cosa en la casa, pero no el techo, no la casa, porque es, es todo, es el lugar de encuentro, el, el lugar de, de reuniones, de organización familiar, y cuando eso no se da, Eso duele. Y duele mucho. Quiero en primer lugar solidarizarme muchísimo. Claramente este bloque no lo tengo que volver, repetir, pero está más que comprometido con la con el tema habitacional. y, y la verdad que también hay una Algo muy importante que se logró en esta ciudad que es la organización, como decía el compañero Juan, eh, y también viene de la mano de una persona que ya no está, que enseñó a organizarse, que fue Roberto Arias, que fue también hubieron actores políticos que pusieron la oreja para que esto suceda porque cuando los políticos cierran las o se tapan los oídos, por más organizaciones y organizados que estemos, las respuestas las tienen que dar también los políticos. Entonces creo que en este caso, por lo menos en este recinto, hubieron oídos y se escuchó. Simplemente... Auguro y, y espero que todo lo que se esté haciendo sea para que pronto todas y todos puedan tener un techo, para que nadie tenga un cartel en San Martín de los Andes que diga que está en situación de calle. Y también hay algo que, que quiero sumar, que es la la verdad mi enojo con los que hacen de la vivienda una cuestión de privilegio, que no se pueda acceder a un alquiler en San Martín de los Andes porque los destina solo para el turismo. La verdad que yo entiendo que está bien, pero la verdad que eso me genera un enojo. Yo sé que todo el mundo tiene libertades con sus propiedades. De son y termino Monín. Eh, Pero creo que hoy que un barrio social, inclusive barrios que han nacido de toma, le han pedido los alquileres a la gente para alquilarlo de forma turística. Eso es muy triste. Eso es muy triste. Así que nada, felicitarlos y toda mi solidaridad con las familias que aún no pueden tener sus viviendas. Muchísimas gracias, señor Presidente. Bueno, ahí la, la escuchábamos a Marcela Valenzuela, concejal eh, del bloque del Frente de Todos, pero antes escuchábamos a diferentes eh, organizaciones que pudieron expresarse, don Juan eh, Bustamante, presidente de... Eh, los vecinos sin techo, eh, familias vulnerables también, desde eh, el MTD, desde el MTE también Escuchamos ahí a vecinos y vecinas que se acercaron al Consejo Deliberante Bien, y más de una vez eh, se mencionó al compañero Roberto en la sesión del Consejo del día de hoy Así que eh, nosotros por supuesto que contentos y orgullosos de eh, saber de que hay reconocimiento cuando Eh, se entrega a la vida nada más y nada menos por una organización y en este caso por un derecho no tan elemental como el tema de la vivienda ya queda trabajo en las no eso no era este de este botón perdón Porque bueno, después de, de durante años y años eh, sigue la emergencia habitacional, uh -huh. se pueden por ahí eh, obtener y poder eh, conseguir eh, lugares para viviendas, eh, barrios incluso, pero, pero como decían, es a través de la organización eh, comunitaria de nuestros vecinos y vecinas que tienen la necesidad, que se encuentran en esa necesidad y que decían salir a las calles y trabajar eh, justamente por eso. Eh, Mapu, te propongo lo siguiente, eh, para ordenarnos, nos vamos a una tanda y cuando volvemos me contás, porque la sesión de Consejo deliberante continuó, sigue, no continuó sigue, sigue. y continúa, y después vamos a hacer un cierre eh, del programa con entrevistados y demás, ¿te parece? Dale, ¿Vamos, vamos, para ahí? vamos para la tanda y enseguida volvemos. ...la comunicación... ...como derecho humano esencial... esencial. esencial. <risa> <risa> ...FM Pocahullo... ...FM Pocahullo... ...FM Pocahullo... ...La Radio Comunitaria del Pueblo... ...Agua... ...¿La oís? ...escuchala muy bien... ...porque si seguimos tratando al planeta como hasta ahora... ...más temprano que tarde... ...no va a estar más fracking consume cantidades industriales de agua. La megaminería consume cantidades industriales de agua. Los agronegocios contaminan cantidades industriales de agua. Y los gobiernos Los gobiernos pasan y en esas cosas, fracking, megaminería, agronegocios, están todos de acuerdo. Oh. Pero volviendo al agua, ¿qué cosas podemos hacer para cuidarlo un poco más? Exigir una política gubernamental que garantice el libre acceso al agua para todos y todas. Exigir una política ambiental que contemple al agua como lo que es un elemento indispensable para la vida, exigir una política internacional que proponga y realice cambios en contra del calentamiento global. ¿A quién exigirle? Simple, pensar la última vez que votaste. Si se ofrecieron para gobernar, deberían hacerse cargo. Y mientras los gobiernos declaran emergencias hídricas pero permiten que billones de litros de agua por día sean utilizados para que las empresas lucren... ¿Qué se puede hacer? Organizarse para exigir, exigir a la hora de votar, exigir después de votar. Porque el agua se termina. Y si el agua se termina, se termina la vida. FM Pocahullo, la comunitaria del pueblo. Volvió 33 de Mano. El programa de radio del equipo de comunicación popular Al Margen. Por octava temporada, regresa al aire patagónico el resumen semanal de noticias con nuevas voces y columnas. 33 de Mano. El programa de radio de la cooperativa de comunicación popular Al Margen de Bariloche. Sábados y domingos a las 14. 33 de Mano. Somos Pocahuyo. Somos Pocahuyo. Somos Pocahuyo. Somos la comunitaria, del la comunitaria del pueblo. Volvimos y somos iguales. Comunicar para transformar. Somos lo mismo de siempre. Bueno, la entrevista que viene ratificaría eso, ¿no? Que somos lo mismo de siempre. <risa> <risa> Acá estamos, continuamos. ¿Qué onda Mapu? ¿Cómo viene ese día? Bien, eh, la verdad que bien. Una mañana ahí bastante movida y con, con varias cosas en nuestra localidad. Bueno, uh -huh. los temas que veníamos hablando del Consejo Deliberante, otros temas que también eh, nos quedan ahí guardados para, para mañana, para la semana que viene también. Pero bueno, no nos queríamos ir de, de la mañana informativa sin eh, conversar sin eh, seguir hablando y pensándonos entre nosotros y nosotras como decías eh, somos iguales uh -huh. volvimos o tal vez nunca nos fuimos en uh -huh. realidad ese, esa es la cuestión y por eso eh, tenemos aquí a, a otro invitado otro entrevistado que, que nos visita en la mañana de, de la radio FM en poca no sé no sé si, si presentarlo ¿no? como, como entrevistado es, es parte digo mira se dio como con lo de, con Marcelo en pemba ¿No? que eh, Marcelo es parte de lo que hace la radio a diario y en la cabeza eh, siempre estuvo el nombre de él y vamos a la apertura. Mano a mano de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales entrevista. Bien, cuente usted Nos encontramos en el piso de nuestra radio con Marc Serra Torren, quien es abogado de entidades sociales y culturales de Cataluña, pero es compañero de la Radio FM Pocaullo. Muy buenos días, Marc. Muchas gracias por venir. Buenos días, Mapu. Gracias a vosotros también. Encantado de estar aquí, ¿eh? Después de 20 años. Después de 20 años, no, es eso, eso es parte de, de lo loco. ¿Cómo cómo caíste en Pocaullo, Marc? Hace 20 años. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, historia, no nos va a dar tiempo. Eh, ha hagámosla, hagámosla cortita. Eh, digo el, Me suena Resumen Latinoamericano. En la sí, cabeza. yo hace 20 años hacía como de corresponsal con Resumen Latinoamericano, que es un medio de comunicación, uh -huh. que en ese tiempo estaba solo en Europa. Uh -huh. Y luego abrieron corresponsalía acá y, y yo me vine haciendo colaboraciones con ellos, pero también con medios de comunicación de ahí, de Cataluña. Y luego empecé por Chile y con todo el tema de los presos políticos de chilenos, el conflicto que eso, hace 20 años empezaba ya a ser un poco ya más más duro en el sur de Chile con el tema mapuche, eh, en ese momento había las represas de Ralco en el Alto Biobío y, y yo estuve reporteando todo eso, mandando uh, pues noticias y entrevistas. Y de ahí, pues, eh, tuve algún problema con las autoridades chilenas y, y sí, no me renovaron el pasaporte, el visado, y tuve que salir. Y así es como llegué a, a Pocahullo, San Martín de los Andes. Uno de los tantos deportados. Y, lo, lo, luego volví a entrar, ¿eh? Ajá, <risa> ajá, <risa> ajá. Luego volví a entrar y estuve también un tiempo por ahí y luego ya me fue y, y así fue como... Fueron esos 20 años, o sea, hace 20 años fue la, la, esta aventura. mira mira se me viene a la cabeza esto que decís, digo, hace 20 años, pero recién destacaste que el conflicto mapuche se intensificaba, arrancaba por esta zona, de este lado no, del otro lado de la cordillera, ¿no? Hace... Y hoy que llegás y hay en la Argentina cuatro presas políticas sí. mapuche con sus nueve pibitos adentro de una casa hacinados porque no están en cárcel, porque hubo un montón de gestiones para que eso no suceda y que suena en la cabeza de uno el tema huelga de hambre... Eh, Y represión al pueblo mapuche ¿Qué te, qué te pasa? Porque se, evidentemente de hace 20 años atrás Se cruzó encima para este lado de la cordillera Sí, sí, sí eh, De hecho la, la represión, al conflicto No ha ido menos, ¿no? Ha ido más uh -huh. esto es, eh, uh -huh. La constatación de... Eh, de una falta de voluntad política para resolver un, un conflicto que, que yo no veo en los próximos años tal como va a ser resuelva ni en un lado de la cordillera ni otro lado de la cordillera. Uh -huh. O sea, hace 20 años el, el conflicto era muy localizado en, en sitios muy concretos, pero ahora en el, el sur de Chile está militarizado. Uh -huh. eh, se, se han superado una serie de líneas rojas, ¿no?, un poco, podríamos decir, eh, independientemente del gobierno que haya, ¿no?, más de izquierdas, más de derechas, ya, ya no es un, un, un conflicto, digamos, vinculado a que un gobierno lo sepa gestionar más en función de si más de derechos o más simpático o más de izquierda, sino que es un conflicto, podríamos decirlo, como diríamos en Europa, un conflicto nacional, ¿no? Uh -huh. De reconocimiento de pueblos originarios, de reconocimiento del derecho a la determinación de los pueblos, y, y que evidentemente los, los, los estados nacionales son incapaces de afrontar eso, de resolverse y mirarse a sí mismos y entender el, el, el origen, y especialmente aquí. En, en Latinoamérica el, el origen de, la, de, de, de en sí mismo de los estados ¿no? que se uh -huh. crearon acá uh -huh. y los pueblos originarios que lo habitaban. Luego, hasta que no se haga una mirada un poco propia, no en ese sentido, esos conflictos van a estar ahí y van a continuar, porque es un tema de la restitución de las tierras, es el, ¿no? un poco todo esto que eh, entra en conflicto eh, en, en muchas parcelas de que son las sociedades actuales, los problemas que no solo los pueblos ori originarios, originarios tienen, Sino con, con la misma sociedad, como decías ahora, ¿no? con el tema de la emergencia habitacional aquí mismo, pues, uh -huh. que no afecta a solo a pueblos originarios. ¿no? Uh -huh. Y bueno, es, es, es, es un tema, sí, respecto a 20 años, pues eso se ha radicalizado. Y al hecho de que en Argentina haya cuatro presas políticas, Mapuche, pues es la concentración de eso. ¿no? O sea, que haya muertos, yo recuerdo hace 20 años no, no había muertos, uh -huh. no, no había víctimas. Uh -huh. uh, ahora hay. Sí, digo, a, a, cuando vos viniste arrancaba Alex Lemún del otro lado de la cordillera, como que fue así, el primer, el primer sí, sí, como sí, el primer. la que hubo antes, ¿no? Pero sí. como que el hecho, el hito que nosotros marcamos desde la comunicación sí, es, es el asesinato de Alex Lemún, y pensarlo desde este año ya acumulamos tres, ¿no? De, de cuatro, ¿tres o cuatro? Cuatro. Sí, es una barbaridad. Eh, digo, es, verdad, es un montón. Verdad, sí, sí, es, sí, es una barbaridad y, y bueno, y es que es, es eso, ¿no? O sea, se está atentando contra la, la vida misma, ¿no? Por una cuestión que es una cuestión, insisto, ¿eh?, Un conflicto que, que hay que resolver y nunca se va a resolver vía vía la represión. O sea, no hay conflicto político que se resuelva vía represión. Y esto la historia no, nos tendría que hacer aprender eh, cómo se resuelvan los, los, los conflictos políticos, ¿no? Que es están abordando las causas de los mismos. Y en ningún caso la, la represión o, o la muerte o el encarcelamiento encartelamiento... Eh, que lo sólo que provoca eso pues es una es un tensioncionamiento una espiral de violencia o sea no, no hay otra no luego ahí están que los gobiernos entiendan o ¿no? que cómo vamos a resolverlo y, y afrontarlo políticamente con evidentemente concesiones uh -huh. sin eh, o sea hablamos eh, de represión no de eh, autonomía si se quiere uh -huh. de nuestros pueblos de gobiernos eh, contanos qué sabes de eso desde tu territorio desde tu, tu lugar <risa> Bueno, en Cataluña la represión ha sido muy fuerte desde el año 2017, no ha habido 4.000 personas represaliadas, actualmente hay unas 1.000 personas pendientes de procesos judiciales, ha, sigue habiendo una parte del gobierno catalán del 2017 en el exilio en países europeos, o sea que, que sí, y la diferencia de acá, que claro, que ahí en Europa, ¿no? se vende como una Europa de, de justicia, ¿no? de estado de bienestar de democracia consolidada y lo, digo lo mismo o sea no, no se asumen ¿no? o sea el, este tipo de conflictos son unos conflictos que, que sólo se entienden vía que la, cuando hay territorio por y medio uh -huh. que la única solución es la represión combinado con un nacionalismo exacerbado por parte de los poderes de, de los estados ¿no? que utilizan ese nacionalismo excluyente ...para atentar contra los nacionalismos que son minoritarios o son de resistencia. Luego en Europa es un tema que viene de miles, no podríamos decir, años que son conflictos de territorios... ...que no consiguieron pues consolidarse como estados independientes, eh, que son culturalmente, lingüísticamente... ...y nacionalmente diferenciados de otros, pero que forman parte de un estado y que es constituyeron una comunidad minoritaria. ¿no? Luego ahí sí que hubo el 2017 un referéndum por la autodeterminación, que fue considerado ilegal por parte del gobierno español... Y el, el referéndum igualmente se hizo, fue ¿no? o sea, un choque de legitimidades entre el gobierno autonómico catalán y el gobierno español. Y eso lo que, lo que provocó fueron esas imágenes que supongo que también llegaron de la, de la policía reprimiendo, golpeando a la gente que estaba haciendo cola para ir a votar. ¿no? E intentando acceder a los colegios electorales para requisar las urnas, las paperetas de los votos y fueron unas imágenes que fueron impactantes ¿no? y no, no se llegaron a ningún muerto pero sí que hubo pues, un chico que perdió un ojo por un impacto en el plato de goma, y otro hombre mayor que falleció un ataque al corazón. Luego aún estamos con las consecuencias de todo eso, ¿no? con, con esos mm, mil personas que están pendientes de juicios muy vinculados a las movilizaciones posteriores que hubo ¿no? en uh -huh. protesta de eso. Judicializaron o sea, a la gente que se manifestó. No, pr propiamente ese día, uh, el tema de la judicialización viene a posteriori cuando hay la sentencia uh -huh. que condena a los organizadores digamos del referéndum, que ahí hay, hay, hay, el, hay el gobierno. Y luego de ahí hay unas manifestaciones, condenó a 100 años al gobierno catalán y a, a los líderes de, de entidades sociales. Y nada, y había unas, unas manifestaciones multitudinarias en el 2019 que terminaron con en torno a unas 1.500 personas detenidas que se suman a las ya 3.000 que había antes, eh, los 1.000 heridos que había del día 1 de octubre, que hubo 1.000 heridos, y en torno estamos hablando de esas 4.000 personas represaliadas, eh, de los cuales 1.000 en, en, en procesos judiciales abiertos y pendientes de juicio, muy vinculadas concretamente al derecho de reunión, ¿no? el, que, que ahí estamos, ¿no? o sea, el derecho fundamental del derecho de la reunión está siendo perseguido y, y fuertemente reprimido y cada vez se va acotando más lo que se entiende como derecho de reunión. Incluso ahora ha habido a, están pendientes de hacer una reforma del delito de, de desórdenes públicos, lo que ya no repercutirá que haya <coughs> violencia, sino que la simple intimidación en una manifestación que la policía considere que se está intimidando a las fuerzas de la autoridad ya puede ser constitu constitutivo de un delito de desórdenes públicos. O sea, es estamos llegando a unos extremos ¿no? eh, que realmente son muy preocupantes o sea en torno a derechos fundamentales ¿no? y, y eso pasa en europa ¿no? en concreto en españa pero pero bueno eh, así estamos a ver estamos hablando de una de las potencias mundiales porque españa es una de las potencias mundiales pero nunca dejó de haber identidades dentro de, de españa límite con francia uh -huh. país vasco la eta organización política militar eh... Uh -huh. Disuelta, si querés llamarlo de alguna forma o sea, de, Según lo que se dice Desde hace un tiempo Lo que pasa con el pueblo catalán Los gallegos, digo, no sé Hay distintas identidades territoriales En una de las potencias mundiales Y encima tienen semejante Banca, digo, tienen semejante Organización para convocar una organización A una elección Ir, moverse, armarla, ir la gente A votar, decidir, ganar uh -huh. sí, sí, o sea se habló ah, con el 92% Eso hay, hay un proceso de consolidación de identidades que quizás está un poco más superado que lo que es en Latinoamérica, que sigue existiendo la represión, no está asumido ese proceso por el Estado, ¿sí? Mm -hmm. Pero sí claramente por una sociedad que dice, yo soy yo no yo no quiero ser parte de esto, porque esto como modelo que nos trajeron como bueno, fracasó, no queremos jugar ese juego, queremos jugar otro. ¿Hay te, te parece que existe esa diferencia? ¿Hay esa sí. diferencia? Pero de hecho hay que partir del, del origen, ¿no? O sea, es, España es una construcción uh -huh. moderna. Uh -huh. es, España cuando llegó en, en, en el, acá, uh -huh. lo que ellos llaman el Nuevo Mundo, uh -huh. no existía España, existía Castilla. Claro. Eh, la, la De hecho no fueron españoles en, en el 1400 cuando llega Colón, ¿no? Son, uh -huh. son los castellanos, es el, el reino de Castilla. El sí, era, señor. Eh. Lo, entonces esas identidades que que ahora están dentro, en ese momento estaban fuera. Uh -huh. O sea, eran reinos... Eh, eh diferentes que no formaban parte en ese momento de, de la Corona de Castilla, ¿no? Y es el caso de Cataluña, o sea, Cataluña no formaba parte de la Corona de Castilla, era otro reino independiente, diferenciado como podía ser cualquier otro con uh -huh. el francés mismo. Uh -huh. Y luego es la, la por una serie de hechos y de, de guerras europeas que se conforman el actual división administrativa que conforman los estados nacionales, ¿no? Y ahí es donde una parte de Cataluña, otra parte quedó en el Estado francés, pero una parte mayoritaria de Cataluña pasa a formar parte de lo que es el Estado español. Lo mismo pasa en el País Vasco, que tiene una parte en el territorio francés y una parte en el territorio español. Uh -huh. Y en el caso de Galicia, pues también. ¿no? luego um, Son entidades, en Galicia no tanto, pero sí en, en, en Cataluña especialmente, que, que han estado más tiempo como Estados independientes claro. que no formando parte del Estado español. De Estado moderno ahora. Claro, de hecho, el, eh, Cataluña... Eh, tres siglos ¿no? tres 300 años que forma parte del estado español pero su creación es del año 800 claro eh, eh, del año 800 al siglo 18 no sí. hay 10 siglos para y medio en el cual fue un estado independiente con sus guerras eh, por el mediterráneo uh -huh. ¿no? ...con su lengua propia y como podría ser cualquier otro estado europeo. Luego, el, el, el conflicto siempre ha estado ahí, es un conflicto histórico que nunca se resolvió... ...porque su integración en el reino de España no fue por una voluntad propia, sino por, fue por la fuerza de las armas, ¿no? Por una guerra que se perdió y se asimiló eh, ese territorio a lo que pasó a formar parte de lo que era el estado español, ¿no? Uh -huh. Incluso mucho tiempo se, se le denominó la España asimilada, ¿no? o sea, el, el, el dominio que se le hizo ahí, la abolición de la lengua, la, la, la, la prohibición de la lengua catalana, la prohibición de las costumbres, de las leyes propias, del código civil catalán. Eh, todo eso se fue las instituciones, ¿no? Uh -huh. Y eso ha sido reiterativo a lo largo de la historia. La dictadura franquista del 39, uh, que duró 40 años, lo hizo lo mismo. O sea, prohibió la lengua catalana, prohibió eh, todo derecho de personal. O sea, cuando digo prohibir la lengua catalana, la lengua catalana se hablaba solo en casa. Y hay que entender que es una lengua de, de, de amplio uso. Es decir, es la lengua propia del país, y como, como aquí habláis castellano, ¿no? O sea, uh -huh. Pues ahí lo mismo. Entonces, es una represión que es, eh, es constante y, y por eso lo digo, ¿no? O sea, eh, o se resuelve políticamente el, el, el tema o vamos a seguir estando 700 años más y, y pero bueno, no se resuelve. Y, y el choque de, de, de legitimidades en el 1 de octubre, pues fue ese, ¿no? O sea, el gobierno catalán, que mayoritariamente era independentista, pues planteó un referéndum de autodeterminación que el gobierno español negó, no aceptó, como una salida política al conflicto. Y entonces, eh, vía sociedad civil muy organizada, la, salió en las calles eh, y el gobierno pues tiró para adelante eh, con el referéndum. Salieron a votar, a votar en torno a dos millones y medio de catalanes. Cataluña son en torno a 7 millones de habitantes, el, el censo electoral podría, no sé, como la mitad, podríamos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Se ha votó cerca del 50% del, del censo electoral en un momento que que bueno, que es hablar muy positivamente porque eh, tenéis que pensar que ahí hubo una militarización claro. eh, del país por parte de Policía Nacional Española, Guardia Civil, uh -huh. que es una policía militarizada. Claro en cataluña para impedir ocupar todos los colegios electorales para que no se produciera esa votación. Para el CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia, intentar encontrar las las, las urnas del voto, ¿no? que era el, el secreto mayor guardado, ¿no? eh, donde están esas urnas, y no las encontraron nunca. ¿no? Y, y, y lo bueno es que sí, se pudo votar. Sí que consiguieron clausurar en torno a unos, no muchos, 10 colegios electorales en todo el país, pero pero cerca de, eso, de 2 millones y medio de personas pudieron votar. Igual digo, esto da muestras de que eh, todo eso fue sin la organización del Estado. Eso fue eso todo eso fue sin la organización del Estado, digo. No, en contra. Eh, la, no, por eso la, por eso, es eso mismo digo, todo, todo todo esto que se movió, que se logró la elección, la urna, el sí. colegio electorales, la movilización de la gente Todo eso, digo, para aquel que dice, no, porque sin el Estado no se puede vivir, bueno... No, no, no. ahí se plasmó que... <risa> no sé. <risa> y, y de hecho nos sentimos orgullosos de eso. ¿no? Ajá, eh, ajá. Decimos nosotros que fue el acto de desobediencia civil más importante de Europa. Uh -huh. Dos millones y medio de eh, desobedecieron, ¿no?, la los mandamientos judiciales, desobedecieron los poderes del Estado que estaban diciendo que eso era ilegal. De hecho no era ilegal. No hay una prohibición de hacer un referéndum sobre autodeterminación, claro. ¿no? Claro. Y ellos podían haber hecho nada, o sea, no darle valor y no hubiera pasado nada, pero se obstinaron, ¿no? En ese tiempo había el gobierno del PP, que es un gobierno de derechas, ¿no? se obstinaron en que eso no podía ocurrir, ¿no? No podía, no, no podía haber tal uh, desobediencia por parte, ya no de la ciudadanía, sino de un gobierno, ¿no? De un gobierno constituido legalmente, ¿no? Y sí, sí, fue un acto de desobediencia en el cual yo, particularmente, como catalán, me siento muy orgulloso de haberlo hecho, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo te parece que se siguen estos procesos que quedan así, medio ahí trunco, que no se, no se pueden...? Bueno, ahora la situación está un poco di difícil, podríamos decir, uh -huh. eh, sí, la gente está como... Porque bueno, eh, después de eso mm, hubo la re fuerte represión, fue, hubo el exilio, la cárcel, eh, se abolieron las instituciones catalanas, eh, Madrid ocupó digamos la administración de, de las entidades autonómicas, Sí que luego hubo elecciones, ellos tenían la intención de que con esas elecciones eh, ganaran los partidos nacionalistas españoles o a favor de la Constitución Española, que le llaman ahí constitucionalistas, pero tampoco fue así, y volvió a ganar otra vez el independentismo. A partir de ahí, pues, no ha habido nunca más una estrategia compartida de, de los movimientos independentistas de ahora qué vamos a hacer, y hay una disgregación importante en torno a la estrategia a seguir a partir de ahora, ¿no? Y tanto es así que el, que el gobierno que había ahora catalán, también, de hecho, eran los mismos partidos que vienen cuando el referéndum, se rompió, se rompió recientemente y la mitad del gobierno, uno de los partidos salió, ¿no? Salió porque la estrategia del otro partido uh, era, es uh, negociar con el, con el gobierno de Madrid uh -huh. uh, los presupuestos del Estado, o sea... Hay gente que considera ¿no? que, que ha habido pues una traición a todo lo que fue eso y que ahora lo que se está dando es una uh, estabilidad a un, a un gobierno español que lo que está haciendo es seguir reprimiendo. ¿no? Continúan habiendo los exiliados, continúan habiendo la represión. Y luego es lo que no, no se entiende y por parte de la ciudadanía en ese tiempo muy movilizada uh, ahora está completamente desmovilizada. ¿no? También ha habido todo el tema del COVID por en medio, uh -huh. pero que tampoco ayudó. Pero sí que es cierto que hay una, una, un cansamiento, una bueno una pequeña frustración, podríamos decir, cuando tus aspiraciones son muy altas, de hecho, ¿no? O sea, eso también pasa aquí sí. al lado, en Chile, ¿no? O sea, cuando, cuando ahora que venía de allá un poco, eh, la situación era un poco la misma, ¿no? Cuando tienes unas perspectivas muy altas y unas aspiraciones muy altas, ¿no? En, en su caso, con el tema del plebiscito de la, de la nueva constitución... Y, y te ves que sales perdiendo de ¿no? eh, sí, golpe fuerte y vienes de, ¿no? vienes de toda una movilización permanente constante con, con, con, con heridos con muertes en el caso chileno ¿no? y termina de una forma inesperada pues es evidente provoca una frustración hacia, hacia la ciudadanía y más cuando ves que el poder político no sigue ahí ¿no? que tendría que seguir. Y, y es lo que ha pasado y un poco. Y en ese, ahora estamos en esos momentos, a nivel legal, a nivel de abogados, pues estamos gestionando como podemos todo el tema ¿no? de la represión, de los juicios que hay cada semana, que hay juicios, de los posibles nuevos procesos políticos que entren a en la cárcel, y, y estamos en eso ¿no? Eh, por lo menos para mí, para ir cerrando... Eh hace 20 años a esta parte que qué tenés para evaluar, qué tenés para analizar, para contarle a los vecinos, a la vecina, volviste a la radio, digo, qué. Aquí en San Martín, sí. bueno, porque viste Argentina, llegué, y me viene para acá directo. Qué bien. Sí, no, no, no, San Martín, 20 años, eh, si cierro los ojos y los abro, ha crecido, muy, o sea, uh -huh. mi primera impresión es esa, ¿no? El crecimiento Eh, que he tenido san martín ¿no? y especialmente con el tema turístico que ya lo era uh -huh. pero y, pero ahora más ¿no? o sea es mí antes y después no uh -huh. en esos 20 años uh -huh. es eso uh -huh. que, y a, a mí me ha sorprendido la cuestión esa y luego eso que no que no hay un avance en cuestiones sociales o sea pero hoy no san martín no, a nivel general o sea 20 años de atrás 20 para acá tendrían que haber dado ¿no? suficientes herramientas como para superar una serie de de crisis sociales, que estamos en las mismas, ¿no? Uh -huh. Estamos en las mismas 20 años después, pero con las mismas problemáticas políticas y sociales. Y, y yo espero que dentro de 20 años... <risa> <risa> Vuelva <risa> así, <risa> te me muevo mejor. <risa> bueno, no, no sigamos así, ¿no? Pero, pero sí, ciertamente, bueno, también es mi, mi, mi frustración general, ¿no? Pero creo que realmente... El, el poder político tiene una lección pendiente eh, uh -huh. para solucionar los problemas eh, de la gente que a su vez eh, nos sirven para, para medir y la importancia que tiene la movilización desde organizaciones de base ¿no? y es, es vital eso es importantísimo un poco la lección sería esa ¿no? o sea las son las organizaciones populares las organizaciones de base las sociales no y uh, las que muchas veces suplen ¿no? lo que el Estado tendría que hacer. Y cuando no hay Estado, uh, tiene que ver movilización. Esto uh -huh. está claro. Uh -huh. Mapu, ¿cerramos? Cerramos. Eh, Marc, muchas gracias. Eh, gracias por venirte hasta la radio también, eh, por estar ser parte del aire de la radio Pocahullo. No sé si hay algo que, que vos quieras eh, comentar eh, comentarle a los vecinos, a las vecinas, que tal vez estamos súper alejados de, de tu territorio, estamos re lejos, nos separa un charco gigantesco, uh -huh. pero que al fin y al cabo son las mismas problemáticas y son eh, los mismas caminos, digamos, ¿no? La, sí. Eh, o sea. ¿Nuestros derechos, autonomía? Sí, sí, en este momento eso ¿no? los precios están eh, por las nubes ahí también ahí a, a, la excusa es la guerra que está en, en, en Ucranía ¿no? la, el ajo uh -huh. de los precios pero mira, ahora mismo las hipotecas ahí las hipotecas, ¿sabes qué son? Sí, uh -huh. es lo mismo ah, va a haber una subida de en torno 200-500 euros esos son unos 200-500 dólares porque están más o menos el dólar y el, y el euro lo mismo Eh, 250 eh, de aumento mensual claro eso es una barbaridad sí. o sea, lo que te, eso lo que va a provocar es que eh, esa clase media que es la más afectada a eso pues eh, deje de ser clase media ¿no? sí, sí. y bueno es una cuestión delicada porque aparte de los aumentos del, del gas de la electricidad del petróleo, que están dificultando mucho ¿no? y lo que están haciendo es que las desigualdades sociales ahí eh, se, profundicen. Pues se profundicen mucho más y sí, realmente es preocupante. o sea no es eso que decir queeuropa es ¿no? Eh, la no es ni mucho menos ¿no? y, y ahí digo ahí ¿eh? con el tema de la guerra de ucrania donde los estados todos los estados europeos están mandando armas para allá no en una sin razón Eh, eso lo que está provocando es ese aumento ¿no? y de los precios en donde van a ganar los de siempre porque antes leía que el principal beneficiado ¿no? eh, de toda esa guerra es Estados Unidos porque ya es el primer exportador de gas licuado en la Unión Europea ¿no? y bueno <ríe> eso tiene que hacer pensar yo creo ¿no? porque siempre pagan los mismos y ganan los de siempre nada más Eh, nos encontramos mañana con esto cerramos ¿te parece? tengo un tema musical nos vamos con ese y nos después le pegamos Farco así es bueno eh, muchas gracias despedimos entonces a nuestro entrevistado Marc Serra Torrent abogado de Entidades Sociales y Culturales de Cataluña y compañero de la EFE en que retorna nuevamente a visitarnos muchas gracias eh, y sí Mañana nos volvemos a encontrar por eh, el aire de Volvimos y Somos Iguales eh, a las 10 eh, y algo por ahí. Sí comentar de que bueno, en el Consejo de Liberante hubieron un montón de temas que también vamos a, a tratar mañana. Uh -huh. Entre ellos eh, tal vez un espacio propio para la orquesta Musicantes Mira y también ahí. Eh, estuvieron ahí eh, docentes y bueno el vecino Chango Soria hablando, hablando con, con eh, los concejales en un cuarto intermedio. Y la verdad que es un tema que nos alegrará tantísimo eh, aquí en la, en la radio y también como vecinos y vecinas de San Martín. Nos encontramos mañana. Mañana estarán los que están siempre. Eh, yo no estaré, vengo directamente el sábado, si le parece. ¿Sí? Bueno, ¿Está bien? <risa> está bien. Nos vemos hasta... Dejamos tema musical y nos encontramos nuevamente en el aire de la 91.1 FM Pongagullo, la radio comunitaria del pueblo. Hasta luego.